Uno de los principales problemas que estamos teniendo en este momento en los servicios sociales es precisamente no estar en la agenda pública. Y no estamos en la agenda pública porque no estamos en la agenda política. Y no estamos en la agenda política porque no estamos en la agenda de los medios de comunicación. Aunque aquí hay, bueno, ahora estamos una foto para el periódico del Mundo, pero no estamos en la agenda política y en la agenda de los medios de comunicación. Me refiero a efectos de que la gente abre de estos temas, los grandes niveles no, no esto. y esto nos está costando mucho tiempo, hay que venderlo hay que comunicarlo a la gente porque tendríamos una magnífica vacuna para ser menos recortables y sin embargo en el tema de la dependencia lo hemos es cierto que durante más de 3 o 4 años la, el tema de la dependencia ha estado en la agenda pública pero ahora ya incluso se han hirvido, los servicios sociales el tema de lo, lo local es muy difícil vender Y hay que comunicar, hay que hacer publicidad, hay que hacer que la gente entienda esto, porque muchos de los 7 millones de usuarios de los servicios sociales no tienen esa capacidad para tener la Y la comunicación es muy importante. Mira, una pequeña anécdota antes de empezar con la charla de trabajar de cimientos, pero mm, no sé si soy de pueblo, pero los que somos de pueblo mm, sabemos cómo son los huevos que ponen la pata y los huevos que ponen la gallina. Los huevos de pata son así, los de la gallina son pequeñitos, ¿no? La pata cuando pone el huevo no dice nada, pone huevo y se va. La gallina cuando pone huevo cacarea un montón. ¿De qué se come más huevo en el mundo? Por esa la clave. Capaces de buscar eventos para, para comunicar ¿no? y, y buscar ese tipo de estado. Dicho eso, voy a por, voy a ser serio porque de verdad, mismo, cada vez que vengo a Valencia me, me he metido 1.800 kilómetros Y he dado tres charlas en, en 24 horas. Ya, como estoy entre muerto, lo noto, ya estoy tomando hasta, hasta pastilla con el dedo los riñedres del, del coche y tal. Pero creo que hay que insistir en esto. Lo de, lo de la Comunidad del estamos sacando datos. Os voy a presentar algunos datos de verdad que hemos hecho es proceso para que uno nos el mundo, nos publicaba el teleno, nos, el mundo, nos el país. Y son datos terribles. Son datos donde... Valencia, por ejemplo, es la que menos gasta en servicios sociales de todas las comunidades autónomas. 196 euros por habitante al año frente a más de 215, más de 307 € del resto de España. Pero es que es la que menos invierte en en servicios sociales sobre el PIB, medio punto menos que el resto de las comunidades autónomas. Pero además es la que menos porcentaje dedica de su presupuesto global a Servicios Sociales, casi tres puntos menos, Son datos de montón, lo digo porque son datos del Ministerio de Administraciones Públicas y de Hacienda. También tiene el peor sistema de atención a la dependencia. Y viniendo para acá, hemos hecho un estudio con el tema de los desahucios, y me decía Luis Barriga, que es un compañero que lleva el tema de exclusión social. En, si ya lo tengo para mí, porque ni siquiera lo esto es una primicia, que que con los datos que, ha, que, ha, que acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial, a que no sabéis el sitio donde más desahucios se han producido de toda España, en la tasa de por 10.000 habitantes. La media española es 47 por cada 10.000 habitantes de desahucios, de lanzamientos sobre hipoteca. Valencia tiene 83 sobre la que más de toda. ¿Tendrá que ver que los servicios sociales en función. Lo mismo pasa en la tasa de alquiler. La tasa de alquiler en Valencia tiene 180, por cada 10.000, la media española, 130. Es, decir, es que cada dato que explodir, cada dato que coges, te sale la comunidad de Valencia siempre lo última. Entonces, verdaderamente, es un auténtico desastre el sistema de protección social en cuanto a servicios sociales que está cumpliendo en esta convierte. Yo a veces no lo entiendo, porque ahora vengo de Asturias y allí están haciendo otras cosas tal. entonces claro yo, en el planteamiento de esta charla va a ser como cuatro grandes apartados una reflexión me han dicho que tengo una hora o del cuarto para luego tener debate yo no me importa ser más breve y luego tener más debate como queráis como su mecanismo mi primera parte sería una reflexión global de lo que está pasando ¿no? es decir, sobre el cambio del modelo social a que estamos sufriendo ¿No? Gracias. Es que he tenido agua porque además de todas estas cosas de estar entre 50 y muerto, también eso era Entonces, vivo en una mucía y se va alérgico al gringo. Con cual, hago todo lo mismo en el coche y tengo problemas de, de asfixia. Entonces, decía esto que la intervención sería, por una parte, una reflexión sobre el cambio de modelo social que está viendo en España, ¿no?, donde la Comunidad Valenciana ha sido muy adelantada, pero ya desde esa plana, ¿eh? ya me quitaré la voluntad. Un segundo apartado, me han dicho que hablar, aunque sea muy poco, del tema de la ley de independencia del sistema de dependencia de, de la Comunidad Valenciana. La, el tercer apartado sería enfocar la dimensión desde los datos de lo que supone la reforma local para los servicios sociales de las corporaciones locales, pero ahí voy a dar algunos datos que tienen que servir de argumentar es decir, ya os digo una cosa que tenéis que tener en la, en la mente y que tienen que servir de referencia en la comunicación política en el tema de la reforma local afecta en Valencia a 300 millones de euros, es el presupuesto que tienen los ayuntamientos para el servicios social afecta a 800.000 usuarios y usuarias de servicios sociales en Valencia, en la Comunidad Valenciana y supone el poner en riesgo unos 3.000 puestos Estos datos son demogedores, no por cierto. Entonces, con todo eso, voy a dar algunos datos que van a ser una de referencias Después, vamos a hacer un análisis que hemos hecho la Asociación de Directoras y Tenientes, que es, lo hemos puesto en este folleto, no tenemos dinero para publicarlo, lo cual lo podéis bajar en directoressociales.com, a ver, sabéis que nosotros somos una asociación que tiene dinero no nutrimos nada más que de nuestras cuotas no recibimos desde hace 20 años ni una sola asociación, ni pública ni privada así nos va en, en este tema es el planteamiento que nosotros hacemos para salvar los muebles de los servicios sociales y, y la último tema que me ha dicho el grupo Fins eh, que dijera es qué estrategia habría que hacer ¿no? porque la estrategia cambia Yo ahora por ejemplo estaba estado en Asturias, es una estrategia, en Andalucía y mañana a las 9 de la mañana tengo una reunión con la Secretaria General de Política Social del Poder de Andalucía, que es trabajadora social, don María Rey, ha estado vicepresidenta del Consejo General de Trabajo Social, y allí ya ha habido un decreto, y se va a aprobar una ley de servicios sociales, y el decreto para esto, es decir, en esta comunidad habría que buscar una estrategia distinta, la vamos a compartir. Ese sería el planteamiento de la, de la sesión. ¿Y qué porcentaje? Pues como conforme vea las caras, voy pues a pasando de un tema otro y le mandemos de un Lo que sí que quiero antes de empezar es dar la gracias Por eso, al colegio, al grupo, a la gente de mi asociación, que tienen que estar a veces aquí escondidas para recesarlas que supone estar en la, en la, en la trinchera esta, la gran esta trinchera es curioso. Hay mucha gente que te pega tiros cuando estás en la parte de aquí, pero también hay gente que te pega tiros de los pies que está en tu trinchera. Por lo tanto, eso es muy muy difícil de llevar. Entonces, vamos a analizar esto en su conjunto. ¿no? Quiero que lo analicéis pensando en la fábula de la rana hermina. Todo el mundo conoce esa fábula, si no la cuento brevemente, pero quiero que entendáis que no va a ser una, de una demolición de lo que van a suponer la reforma local, como ha supuesto otro tipo de recortes que han sido drásticos. Esto va a ser un tema de afrobre. Ya han recortado y ahora están limando. Más que limando voy a utilizar otro de los más raros, Legranda. Entonces va a ser poquito a poco. La Gran Hermida representa eso. Los que somos del pueblo, yo soy de un pueblo pequeño de Zaragoza, Y ese experimento se puede hacer. Tú coges una olla viviendo, metes la rana... Bueno, pues no es aconsejable hacerlo, pero no sale. Metes la rana y la rana que el agua está viviendo, salta y se va. Cuando tú pones la rana dentro de un recipiente con el agua templada y la dejas que el, que el agua vaya calentita poco a poco y la pones a la candela, la rana se siente incluso compra, disfruta, porque el, el agua está calentita. Y poco a poco... La rana va viendo que va subiendo la temperatura, pero se encuentra con... Cuando la, el agua va a empezar a, a emullir, en ese momento la rana quiere saltar, pero ahora no tiene fuerzas para saltar, y muere tu vida. Esto es lo no que está pasando. El desmantelamiento de los servicios, servicios lo sociales, en España se está haciendo así. Vais a escuchar un mantra de todos los concejales del Partido Popular a lo largo de todo este tiempo, cuando pues la reforma local no afecta. Y sí que afecta. Va a afectar mucho. En política y tres clases de mentira una es la del programa electoral el 90% no, no, el 98% en mentira otra es la de discurso de de, del discurso investi del elegido es el 80% en mentira pero hay un tema donde me no mentir que son los papeles que mandan muy prueba en el plan de reformas del reino de paz sí. eso no es mentir y esta reforma local está en el plan de reformas del reino de España esto se va a cumplir eso lo aprendimos cuando el gobierno mandó la demolición de la ley de dependencia en el marco del plan de reformas del Reino de España del 2012 en marzo de ese año en julio mínimo, el real decreto de julio del 2012 y derogó de manera tácita la ley de dependencia modificó 14 artículos y desde entonces no entró nadie entonces quiero que penséis que esta demolición va a ser de estas cartas el cambio de modelo se produce en España de los servicios sociales se produce sobre los dos pilares que lo sustentan. Un pilar es el pilar de la ley de dependencia. en la primera vez que tenemos derechos subjetivos de ciudadanía en el marco de los servicios sociales. Otro pilar es los servicios sociales municipales. La reforma local prácticamente la amiquina. Y los conceptos son distintos. Es muy importante en último equipo Hay gente líderes hay representantes de todo tipo que cuentan el tema de la privatización no os equivoquéis cuando hablamos de dependencia ahora voy a dar algunos datos ahí sí que hay privatización porque hay negocio ¿sabéis quién está detrás de ese negocio? es un negocio de 6.000 millones de euros y ahí están las grandes aseguradoras lo que pretenden es que no es un sistema público de atención a la dependencia sino que todo el mundo les pagamos un seguro privado de dependencia y ese seguro privado lo tendrá que no tenga y que no lo tenga haya peligro pero en el sistema de servicios sociales en el, en el desmantelamiento del sistema de servicios sociales municipales no es un problema de privatización es un problema de destrucción el ahorro se produce con la cierre de los servicios nadie va a venir a hacer negocio con los 7 millones de personas empobrecidas en este país que van a los servicios sociales ahí no hay negocio cuando se cierra un servicio social es cuando se produce el agua en esto es lo que voy a plantear mi estrategia entonces la vuelta precisamente a algo que sería la antigua beneficencia hay que recordarla nuestra asociación es una asociación que lleva 20 años funcionando aquí hay algunos muy activos Valencia ha sido una, un grupo de gente que ha sido muy comprometida con nosotros y ha estado trabajando Como asociación, llevamos 20 años de existencia y tenemos un ideario progresista explícito, la persona es el centro de todas nuestras actuaciones, defendemos lo público y el municipalismo es la base del sistema. Esas son las tres grandes referencias. Hemos ido publicando varios libros, recordáis, muchos de estos son de la ley de dependencia, pero hemos publicado más de libros sobre el tema de las leyes de servicios sociales, documentos que hemos colgado en nuestra página web, ahora podéis ver, un document que se llama el engaño de los sociosanitarios, eso sería para otra charla, pero más o menos nosotros siempre estamos vinculados a lo que sería la defensa de lo público eh, en cuanto a que lo público tiene que garantizar que el acceso sea público, que la prescripción sea pública y que el seguimiento y, y la inspección sea pública Dicho eso, fijaros dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de esta época, de la época de la beneficencia. y he estado diapositiva la pongo mucho en clase, porque quiero que los niños que están en mi clase sepan esto, porque yo he sido de estos. Mi padre, mi madre no tenían en, en aquel entonces, cuando yo nací, no tenía acceso a la seguridad social, porque mi padre trabajaba en el campo, lo y la ley general de salud hizo que 6 millones de pobres, entre los cuales me encontraba, pudiéramos acceder a, al sistema sanitario. La ley de pensiones no contributivas supuso también un gran avance. Yo gestiono pensiones del FOMES. Entonces, esto de falta de disponibilidad presupuestaria. Y eso te dejaba tirar Decía, que se muera en este invierno y a ver si en enero puede entrar usted. Entonces, este tipo de beneficencia es la que no espera. Pero yo iría más allá. La beneficencia todavía tenía instituciones. Aquí estáis profesores de trabajo social seguramente lo expliquéis mejor que yo. Pero yo recuerdo la experiencia de que mi primer trabajo en el año 82 de asistente social fue en un reformatorio. Existían instituciones de la beneficencia. reformatorio, los manicomios, los asilos. Ahora no existe nada de eso. O sea, volveríamos a antes de la beneficencia. Y esto es terrible. O sea, voy a poner un mal cuerpo, pero es que es lo que hay. Y además es que van a un paso agigantadísimo. Ya digo que yo no soy muy mayor y yo he hecho estas cartillas. Seguramente ya alguien la reconoce. esas cartillas eran las cartillas de beneficencia, que demostraba y certificaba el secretario el Ayuntamiento que uno era pobre de soberanidad. Entonces, esta es la vuelta a la que vamos. Por eso tenemos que ser mucho más activos. Y por eso tenemos que recordar cuál es la historia. Estos fueron nuestros primeros pasos. Los primeros pasos fue montar un sistema de servicios sociales basado fundamentalmente en en el desarrollo del plan concertado y el sistema de servicios sociales municipales que es el que ahora pretenden destruir por eso tenemos que ser capaces de recordar cómo organizamos esto y durante estos 20 años yo no tengo problema para lo digo para si hay alguien que luego quiere coger datos y tal, no tengo problema que mandéis un correo a directoressociales arroba jondel.com y yo le envío la ponencia incluso es más, la voy a dejar la ponencia aquí por si hay algún profesor de la escuela que quiera utilizar de la, de la facultad perdón que quiere utilizar alguna de laspositivas una de las cosas que hacemos nuestra asociación de directoras y gerentes es que todos lo ponemos a disposición incluso con la posibilidad de que si quieren diagnostic que lo utilicen ¿vale? entonces pues nadie estamos en una carrera ni político ni institucional ni nada de eso entonces hicimos todo esto. organizamos el sector definiendo los derechos y hicimos una gestión eficaz y eficiente y luego conseguimos esta ley que esta ley fue bueno, Yo sé que hablar de que la ley de dependencia es buena en Valencia es como nombrar la soga en Casa del Barcao. Pero a la gente le ha valido mucho, en muchos sitios. Sí. Sé que en Valencia la gente más vulnerable que tiene dependencia ha sufrido mucho. No sé si hay gente aquí en las plataformas de la dependencia, pero yo he venido muchas veces aquí para Valencia. Es más, hoy estado dándose. Pongamos la camiseta de la dependencia por de los servicios sociales. porque la de la dependencia de aquí en Valencia me parece que ha sido un, una lucha que necesitaban que nosotros les diéramos más apoyo. Pues son gente de la, de la calle, son gente que sufre la vulnerabilidad de sus familiares. Y esta gente lo ha bien en Valencia. ¿eh? Han luchado. Yo, siempre que he venido, he, he vivido cómo, cómo realmente tenían claro sobre qué estaban luchando y para qué estaban luchando. Entonces, esta ley de generó ese derecho subjetivo. A los ambientes de la nos vino muy bien porque no normalizó el sector. Ya empezaron a venir a los servicios sociales abogados porque su padre tenía Alzheimer, médicos, enfermeros y eso no normalizó el sistema de seguridad También es verdad que el ministro Candera, que no se enteró nunca de qué iba esto, hablaba del cuarto pilar del bienestar social con la ley de dependencia, porque no entendí una cosa que era que todos los usuarios de servicios sociales no son usuarios de la vida de y sí todos los usuarios de la ley de dependencia son usuarios del Servicio esto no lo cabía en sus neuronas al ministro de aquel entonces entonces, ¿qué ha pasado con la ley de dependencia? la ley de dependencia mmm, prácticamente estuvo en un gran desarrollo voy a ser muy breve con estos datos si luego alguien tiene interés de hablar de datos de estos, es nuestra especialidad desde hace tiempo llevamos haciendo este seguimiento a pesar de la manipulación que hace el ministerio a pesar de los apoyos que tiene el Ministerio Externos que compra, a pesar incluso del último informe del Tribunal de Cuentas que no ha sido, eh, digamos, eh, que ha sido eh, manipulado por, por determinadas... Eh, esto se está grabando. Entonces, no. no, no era, eh, hemos hecho una nota de prensa hablando de qué es lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas con el informe sobre la ley de dependencia. Es alucinante lo que está ocurriendo en este país con las instituciones del Estado. De verdad, no entiendo, acabamos de, de denunciar al defensor del pueblo el programa entre todos por el tema de menores, acabamos... Y aquí todas las instituciones están para servir la política más canaria que tiene este gobierno. Entonces, en el tema de la dependencia estos son los datos. Lo azul son los beneficiarios Lo rojo es la lista de esperas. Lo verde son las solicitudes y lo verde es las valoraciones. Si os fijáis, desde que viene el Afor, que viene en diciembre del 2011, hasta ahora todo estaba subiendo, ya tenemos menos beneficiarios de la ley de dependencia que había hace dos años. Y tenemos racionalizado, le damos sostenibilidad a la ley. Ya, canalla. Has citado a gente. ¿Sabéis que en Valencia en lo que va de año, solo en València, se han perdido 1.030 beneficiarios? Y mirar el cuadro de Valencia que es patético. Esto está dimensionado para que lo veáis en comparación. Esta es la media española. Esta es la media de Valencia, Valencia no solo es la comunidad autónoma que menos, junto con Canarias, atiende, sino que, además, desde diciembre, ha bajado en 6.000 beneficiarios de la ley de O sea, cuando dice no pueden ni a peor, pues pueden ir a peor. Están expulsando del sistema a beneficiarios de la ley de dependencia, incluso en la Comunidad Valenciana, donde uno de cada tres están en el limbo de la dependencia. Fijaros, son datos del propio de la propia Generalitat. No poden decir, esto es un estudio que ha hecho la Asociación de gerentes No, no, no, no es un estudio que ha hecho la Asociación de Directoras de Gerences. Es un estudio de en base a los datos oficiales de la Generalitat. Fijaros, hacen trampas, pero manipulan para generar sufrimiento a las personas más vulnerables. Y nosotros, esto tenemos que hacerlo mirar. Hay gente que le interesa que esto fracase. ¿Por ¿Por qué? Las grandes multinacionales están esperando que esto fracase. Porque así se genera el derecho, el seguro privado a la dependencia. Hay gente ni interesada en que esto fracase. Pero los datos todavía son peores. En el conjunto del Estado, cada día 160 personas pierdan el derecho a ser atendidos. ¿Sabéis por qué? Porque se mueve. El 54% de las... 80, de, de las personas usuarias de la ley de inpendencia tienen más de 80 años. si la lista de espera es de los otros años qué significa su esperanza de vida tiene cuatro cinco años más de la mitad a palma antes de que reciban los servicios 70.000 usuarios de la dependencia han muerto en españa podría sacar los datos de valencia no, no lo tengo aquí perdiendo el derecho pero además fijaros qué hace este dato es el número de beneficiarios ¿Sabéis lo que hace. En el mes de noviembre y diciembre, no depucan los muertos para que suba la estadística. Dejan muertos. Y ahora, en diciembre de 2013, hacen la evaluación con los datos sin depucar los muertos. Con lo cual, el Tribunal de Cuentas, las evaluaciones formales del Ministerio un estudio de investigación que ha encargado la Universidad de Valladolid, que le han pagado unos catedráticos para esto y tal, utilizan, diciendo que no ¿Qué es lo que pasa? Que como, depure, como no depuraron los muertos, y lo pueden dejar ahí, ahora, en enero, febrero, marzo de abril, ¿qué lo que ha pasado? Que han bajado los ruedas. ¿Y esto se permite? creer que esto lo permitiría el empleo? ¿Pensáis que la Ministra de Empleo le permitiría que presentaron una estadística de la gente que ha votado trabajo pero no dijera la gente que ha perdido el trabajo que se ve pues esto ocurre los servicios sociales y la dependencia estos son los datos oficiales ¿eh? fijaros cómo son las tendencias las tendencias ya no lo no, voy a entretener pero para que os hagáis una idea 25.500 personas han perdido la atención a la lo que va a haber en España es en, en Valencia ni 1.030, por ser exactos. Y también han sido menos atendidos. Pierden el derecho y son menos atendidos. Si además hacemos esto, fijaros cómo es. Este es el promedio de atenciones que había en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011. ¿Qué pasa en el 2011? Elecciones autónomas. Muchas comunidades autónomas cambiaron de no. En el fratello del 2012 ya estaba Rajoy. El promedio de 2013, manipularon los datos para que no, los, no les salieran negativos. Dejaran los datos al final para no les curar los muertos. Y en el 2014 hubo un promedio de menos 5.000 al mes. ¿Por qué? Porque han tenido que quitar los muertos de las estadísticas. Por eso, estoy hay que estudiarlo, para que la gente sepa la manipulación que está haciendo el gobierno con este tema. ¿Y qué dicen ellos? Dicen una cosa que es, hemos reducido la lista de esperas. Y es verdad, han reducido la lista de espera. Había 305.000 en, en, en el 2012, cuando entró Rajoy Aguilar, y ahora 184.000. Pero cualquiera ve claramente que no han reducido la lista de espera porque han atendido la gente. Es más, han atendido menos. ¿Correcto? ¿Por qué han reducido la lista de espera? Uh -huh. fundamentalmente por tres motivo el primero, porque no más llega a hoy al gobierno, la primera medida que hace, la primera, ¿eh? la primera medida que hace es quitar el derecho a los dependientes moderados, los manda mandan 2015. Con lo cual ya no estás en la lista de espera, claro. Te quito el derecho y ya no estás en la lista de espera. La segunda cuestión por la que se la vete lista de espera es porque la gente se muere. Hay mucha gente que muere esperando porque la gente de la dependiente es muy mayor. Y la tercera razón es porque ha habido algunas comunidades autónomas que de manera desarmada han hecho revalorizaciones a la baja. Tenéis Castilla-La Mancha, que es una pasada. Alguien que tiene alceño y tiene un grado 3, lo van a revalorar y le dice, usted tiene un grado 2 o un grado 1. Esto está ocurriendo. Sin embargo, la dependencia habla del carácter permanente, o sea, están haciendo un símbolos. ¿Qué lo ¿no? que pasa con ¿Qué es lo que pasa con esto? que se desarrollan los servicios de la prestación económica de cuidado familiar y al reducirse todos esos servicios se van perdiendo empleo y también se pierde la prestación económica del cuidado familiar. Las personas beneficiarias sobre el total de la población Valencia junto a Canarias siempre está la última es decir esto significa que un independiente valenciano tiene tres veces menos de seis o dos veces menos de ser atendido que, que independiente vive otra comunidad autónoma. Esto es así. Esto es un dato de la propia generalitat. Pero además, el ritmo de la dependencia en valencia está en 30,7. Claro, ya van bajando la traducción, porque como no van valorando, ya no entrarán al sistema. Pero además, el gasto público en dependencia, valencia gasta 62 euros por habitante, cuando la media estatal es de 110. Es decir, todo esto son datos que los vas juntando, veis es, estas son el tipo de prestaciones en Valencia. Las otras son de España estas son de Valencia. Y vas viendo y dices, bueno, por ejemplo, ayuda de domicilio no tiene ni una, ¿vale? ¿Cómo puede ser? Yo discutí esta mañana con una compañera de un pueblo de Castellón que me decía, pero nosotros atendemos ayuda de domicilio de dependiente. Y digo, entonces, la Generalitat tiene imbecil. Porque si tú estás atendiendo a la gente con ayuda de domicilio, que dependiente, y la normalmente en ese servicio, está dejando de recibir 280 de un alto nivel mínimo de financiación del Estado. ¿Entendés? O es de pericia, o es que son tontos, o largoscosos. cosas No, no hay, es la única comunidad urbana que no tiene se, ni un solo caso prescrito desde el municipio de toda España. Es alucinante. Esto es, es lo de los grados que os decía, en esta se ve es mejor. ¿Veis? que lo que pasa? Que los grados 3 se van reduciendo por las nuevas administraciones. Claro, supone un ahorro, porque te pagas en virtud del grado. En un recorte más el cubierto. Estos son los servicios a nivel de Valencia. es decir Se han destruido 1.500 plazas de residencias en los últimos 12 meses ¿eh? ha subido centro de día, no sé por qué, con datos oficial y se han cargado 2.500. En total, 1.662 atenciones menos. O sea, si Valencia estaba mal, todavía se está destruyendo el propio sistema de atención a la dependencia, que estaba mal. En total, aproximadamente son mil y pico empleo los que se han perdido y la financiación cada vez es menos. Teniendo en cuenta todo este tema con los dos indicadores básicos que nosotros utilizamos para medir el tema de la dependencia, Valencia tiene el que menos puntuación de todos. Sigo muy rápido con el tema de Valencia, pero veis las comunidades autónomas que salen con eso, pero la independencia es un desastre. La que menos... Pero si ahora nos damos cuenta, veis cómo se está retirando el Ministerio del presupuesto, ha eliminado el nivel acordado, ha reducido el 15% del nivel mínimo, es sí, decir, lo azul es lo que aporta el Ministerio. Sin embargo, va creciendo el copado, que es el rojo, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Vamos a pasar a la resolución Hasta aquí dependencia. Si queréis que hablemos mal de dependencia, pues luego al debate lo se Todas las personas en situación de dependencia son usuarios de servidor sociales, pero no todos los usuarios de servicios sociales son personas en situación de dependencia. Yo tengo un hijo de años, entiende esta frase. no logrado porque a Andrea se Lo que indica que mi hijo puede ser ministro. ¿Vale? Para nosotros los profesionales nos vale más esto. La acción preventiva, protectora, promocional de los servicios sociales nos aporta en la gestión de la claro. Entonces va, vamos a ver servicios sociales. ¿Qué pasó con los servicios sociales? Bueno, pues pasó esto. Esta, este chiste de, de Oscar es un chiste muy emblemático que dice que tiene las zapatillas colgadas de, de los cables de la luz y pone aquí, en día de crisis como estos, es cuando me pregunto ¿por qué leches tiene ya las zapatillas? Entonces, ¿qué nos ha pasado con la crisis? Lo primero es que miraros el Sistema de Servicio Central. Ya sabemos que la Comunidad Valenciana es la que menos puntúa en el Sistema de Servicio de la Pendencia. Pues malas noticias también. La Comunidad Valenciana, con los 13 indicadores que utilizamos en el índice D, también es la que menos puntúa de todo el Estado. En 30 indicadores. O los puedo ver, pero vamos, no os voy a aburrir. Os voy a dar una más. La ratio de, de trabajadores de los servicios sociales por habitante en, en España es aproximadamente una por cada cinco mil hablo de trabajadores y no trabajadores sociales de trabajadores y los servicios sociales. en la comunidad valenciana es la que más ratio tiene siete mil es decir por poner uno podemos ir a la renta el tema del salario social en España será un salario social, no sé cómo lo aquí, venta básica. En España se da una por cada 83 habitantes. En la Comunidad Valenciana, una por cada 180. Claro, que dices, no puede ser. Es decir, podría ser hasta ah, los 30 en año una vez que me llamó una, una mujer de la consejería y me planteó muchísimo porque decía que química le acogíamos lo estábamos interpretando mal ¿no? dígame algunos indicadores que interpretamos mal, dígame solo porque es que no puntúan en nada es que tiene unos hospitales irrelevantes es decir, esto es lo que pasa o sea, la comunidad valenciana con mucho es la que menos puntúa de todas las demás en 30 indicadores con datos oficiales nosotros no utilizamos datos oficiales Pero fijaros, hicimos una cosa que a mí me preocupa mucho, que es esta. mezclamos la correlación entre el índice de con el índice de pobreza humana de las naciones unidas Y esto lo que representa es precisamente que la comunidad valenciana que tiene los primeros servicios sociales es la que más avanza la pobreza y la desigualdad. ¿Será por los servicios sociales Claro, quedaros con este dato. Es la que más tasa de desahucios por 10.000 habitantes tienen de todas las comunidades. ¿Tendrá algo que ver los servicios sociales? Seguramente sí. Entonces, claro, estamos en una situación, todos estos datos son los datos globales de, de servicios sociales, si no, no, no voy a entrar en eso porque quiero hablar de la reforma local, que me interesa, pero hablo para para que veáis el panorama. ¿vale? Esto es un triángulo donde se representa ¿Cómo están los servicios sociales en cada comunidad autónoma en cuanto a esfuerzo económico, cobertura y derecho reconocido? Lo normal es tener una base de triángulo que sea equilátero, ¿no? vamos. Es que la comunidad valenciana no tiene nada, tiene un punto. Ya está. Pero esta está la situación. Y esto es dramático. Este cuadro es muy difícil de, de hacer explicar, pero voy a intentar explicarlo brevemente, sobre todo para los que estáis en los servicios sociales. Mirad, cuando empezamos a trabajar en Servicios Sociales en el año 2006, tenemos un presupuesto de 7.500 millones de euros en Servicios Sociales. Esto fue creciendo porque se incorporó lo rojo, que veis que es la aportación a dependencia. El rojo más clarito está la aportación de las comunidades autónomas y el rojo más oscuro la aportación del Estado. Entonces fijaros, en 2007 crecimos a 8.500, en 2008 a las 7.900... En 2009 era 7.100, en 2010 6.800 empezó a bajar lo de los servicios sociales y crecía dependencia, ¿lo veis? Ahora en este momento ya a partir del 2012 empezó a bajar, en 2013 ha bajado más de 2.000 millones de euros y ahora ¿qué problema tenemos si se desmantela la ley de dependencia? ¿Qué pasa? ...que tenemos menos dinero en el Servicio que teníamos en 2006. Este cuadro es dramático. Son contratos oficiales del Ministerio... ...utilizando la función 233 de dependencia y la de los servicios sociales. Significa que si hay un desmantelamiento de la Ley de Dependencia... ...se desmantelan también los propios servicios sociales... ...porque no volvemos ni al origen. Esto es una cosa que va a ir para la conclusión final de que aquí o vamos a salir todos en los arenas. Es decir, no un tema la dependencia y otro tema los servicios sociales. Está totalmente liva. Son los dos pilares de nuestro sistema. Teniendo en cuenta esto, llega la reforma local. Y lo que pasa en la reforma local, que es la reforma más neoliberal que tiene este momento. Tiene el concepto de convivencia, el concepto de vecindad. Nos pasa a ser individuos. Y no quiere saber nada de lo que es el espacio de la comunidad vecial que actualmente siempre nos compartimos, los valores de la proximidad con los con los ayuntamientos, los servicios municipales. Y esto se lo carga. Y se lo carga porque al ayuntamiento le parece que cuando un trabajador social, como un concejal del ayuntamiento, el un alcalde tiene que tomar una decisión para ayudar a una familia el conocer a esa familia, y estar cercana a la familia, le va a corromper, le va a comprometer y va a despilfarrar dinero porque se va a compadecer de ella. Y entonces, ¿qué lo que han hecho? Nombrar los hombres de negro de Montoro, que son el secretario del Ayuntamiento, el interventor del Ayuntamiento, el presorio del Ayuntamiento. Y que las decisiones se tomen lo más lejanas posible. Si puede ser, en, en, que yo he estado en Villanar, digo, si la decisión se tiene que tomar en Castelló, mejor en la delegación de la generalidad, y si no incluso en la propia Valencia, pero cuanto más lejos mejor, para que prime no el tema de las personas, sino prime la sostenibilidad financiera en la inteligencia. Esta es la base, digamos, sobre la que se, tra se trata de trabajar en el tema de servicios sociales. Mirad qué es Voy a daros una serie de datos que quiero que algunos de ellos por lo menos los tengáis como referencia porque parece que es que si no, no dimensionamos esto. Y, y quiero que penséis que estos datos son datos oficiales que nosotros, la Asociación de Gerentes, Luis Barriga ha utilizado la base de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por eso, eh, quiero um, plantear que hay determinados estudios que se hacen que no tienen validez ni rigor metodológico. Este es el dato uno. El dato que por lo menos no puede contraatacar el propio ministerio. Entonces, otra cosa, porque estos datos los publicamos en dos de la página del país, y Beteta, que por cierto, me ha contraprogramado, está en Valencia hoy dando una charla. El, el, el secretario general de Montoro está en Valencia hoy repartiendo dinero para, para no sé qué. ¿no? Los, los fondos del plan, del pla, de no sé qué, sí. Muy amigo del consejero. Sí. sí, sí, me ha contraprogramado ellos no nos contestaron lo que quiere decir que esto es cierto quiero que sepáis que el tema de los servicios sociales gestionan las entidades locales 5.618 millones eso es lo que gestionan los servicios locales los ayuntamientos, diputaciones toda España que supone un 9% del gasto local es que los alcaldes aquí no están porque dicen esto no es igual no, no, es el 9% de tu presupuesto en toda España el 9% es mucho dinero pero además atiende a 7 millones de personas pero además tienen 562 residencias en todas las de dependientes de ayuntamiento de diputaciones con más de 30.000 plazas que ahora qué va a pasar con ellas es que eso el es gasto impropio. propio y que además tiene una idea a domicilio por coger una prestación un, una prestación básica que atiende un millón de usuarios pero además hay 60 empleos en servicios la reforma de Clara impropio. Qué manera tenemos ahora, estoy dando así estas charlas en muchos sitios, me viene, y... yo soy educadora, a mí me toca o no me toca. Yo soy trabajadora social del programa de integración social, es bueno, la la pregunta otro día, una trabajadora del centro de igualdad. A mí me conviene estar con los servicios sociales o me conviene estar aparte para continuar mi puesto de trabajo. Y ahora, gracias. Esto afecta a todo. Mirar a Castilla La Mancha en Castilla la Lancha empezaron con las, las socioculturales, los educadores, los centros de igualdad, los trabajadores sociales del PRAC, quedan 117, ¿eh? de 750 que tenía la Lanza, en dos años y pico. Esto, esto va a ser terrible, 60.000 puestos de trabajo, la inmensa realidad de estos puestos de trabajo, auxiliares globales. ¿Cuál es la reforma del pacto presupuestario? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que afecta a las grandes ciudades. Es decir, Valencia tiene una deuda viva de 886 millones de euros, arrobatido por el propio ministerio. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos pequeños no tienen, tienen grandes problemas. Son las grandes ciudades, sobre todo la ayuntamiento de Madrid que no ha arruinado a todos. Y luego, dimensionar cómo son los servicios sociales en el gasto de las comunidades autónomas. Nosotros representamos 11.000 millones de euros aproximadamente Sanidad representa 54.000 millones de euros y Educación 35.000 millones d'euros. De lo digo para que veáis un poco la dimensión que tenemos en la comunidad autónoma, en el gasto de la comunidad autónoma. Porque en Servicios Sociales nos pasa al revés. En Servicios Sociales nos pasa lo siguiente. Primero, que ya hemos empezado a destruir los Servicios Sociales. Desde hace cuatro años... El gasto se ha reducido en 1.224 millones de euros. En cuatro años ya se ha rebajado el gasto de servicio en menos 19,1%. Datos oficiales. ¿Qué lectura haríamos? Si queremos ser benevolentes, ya nos hemos quitado la grasa que llevábamos. Nos hemos quitado la grasa y ahora ya estamos con lo mínimo. Pero ya hemos empezado a desmercadar. La, esta reducción es más fuerte que el resto de, de otros presupuestos que es del 16,8 en cuanto al presupuesto global del ayuntamiento ¿en qué concepto se reduce? sobre todo los servicios sociales la mayor reducción del gasto local lo que ahora en las gráficas se produce en las subvenciones a entidades y prestaciones económica a personas y familias 500 millones de euros han producido es decir el momento de crisis, cuando las familias y las ong están atendiendo a esas familias más empobrecidas, nosotros reportamos las ayudas económicas. Es decir, esto es como si en una epidemia despedieran a los médicos y reportáramos la sanidad. Por eso lo que estamos haciéndonos en un momento de crisis, despedimos a los trabajadores sociales y reportamos en las ayudas a familias. Y además, el gasto de personal propio se ha producido en 300 millones ¿Sabéis en qué nos ha, nos ha reducido el presupuesto? En el pago a empresas y a proveedores que se han mantenido. Curioso, ¿eh? El capítulo 2 se lo entiende. El negocio económico se lo entiende. Esto tiene que hacer reflexionar, porque yo ahora, y, y quiero esconderme para que no me vea la, una primera guía que tengo, que es la del tercer sector. Tenemos un trollán, estoy escondiendo aquí, <risa> de Tenemos un trollano que es determinadas organizaciones del tercer sector que están pensando que esto les va a venir bien. Este desmantelamiento les da dinero. Y yo, que soy anticlericada, como buen seminarista, no estoy mirando a Caritas, que Caritas todavía tiene el discurso ese que dejó Víctor René. Pero hay otra determinado sectores que piensan aquí hay dinero. Y ese trollano es muy difícil de combatir. ¿eh? y todo ambienta ya dentro de ese proyecto que en los trabajadores que están en algunas organizaciones donde trabaja. Cada uno su rol. Entonces, este tema yo lo pongo de ejemplos para que se dé cuenta esa gente que cuando se reduce el presupuesto se reduce para todos. Y que de aquí esto donde más se ha reducido precisamente las subvenciones de entidades en el apoyo a las familias. ¿Sí? ¿Bien? El gasto de personal, le hemos dicho, y así se mantiene. En la distribución de gasto local en servicios oficiales, en la red básica, lo que serían los trabajadores mundiales de base, como Natalia como Merced, eso sería acción social, 45%, atención a la dependencia, un 18%, administración general, administrador, administrativo, etcétera 13,3%, y promoción social, un ¿Cómo se financia esto? Hay un 22,7% que paga el gobierno... Eh, autonómico, ahora también los datos de, Andam de Valencia tanto no usuario y el presupuesto propio de las entidades locales es 4.000 millones de eso estamos hablando estamos hablando de que la reforma local afecta a 4.000 millones de euros pero de esos 4.000 millones de euros que es impropio, lo gasto de dependencia lo gasto de promoción social lo gasto del municipio de 20.000 millones en total estamos hablando de que es impropio 3.340 millones ...estamos hablando de un recorte de 3.300 millones... ...de los 8.000 que han llevado la reforma local... ...a 1.000 euros... ...fijaros qué dato más excelente... ...o sea, la reforma local al final la vamos a pagar... ...los servicios sociales... ...en una gran mayoría... ...porque cuál es la verdadera intención de la reforma local... ...lo dicen estos tres papeles... ...estos documentos son tres documentos malditos... ...que salen de Moncloa... ...y ya en todo el año... ...se llama el plan presupuestario del Reino de España el informe sobre la acción efectiva adoptada por España y el Programa Nacional de Reformas del Reino de España. Estos tres documentos son unos documento muy altos ¿no? que tienen la mala suerte los de Moncloa, que los de la Asociación de Gerentes no los leemos no los estudiamos, no los en Y entonces yo después esto sacado dos diapositivas. Dos diapositivas en el propio... Esto lo dice Moncloa, ¿eh? no es una diapositiva de la Asociación de gerente es de Moncloa. Fijaros, dice en el cuadro 4, gasto propio. 3.700 millones. Pero dice, redimensión del sector público local, 1.300. Traspaso competencial en sanidad de educación y servicios sociales. En total, ahorro total, 8.024. Y ahora 8.024, 3.300 y pico nuestros. Pero además si alguien le cabe la duda, entonces le ponemos el siguiente cuadro, que también lo pusimos en cloro. En ese documento y aquí no lo vale, pero tenéis fe que lo que pone es lo que dice Muncloa y ¿sabéis qué pasó? que ese día la dirección general de eufemismo de Muncloa no estaba trabajando y entonces en el impacto presupuestario cuando dice gasto de persona y corriente dice reducción del gasto de persona reducción ¿se os ocurre algún sindicalista de los que estéis aquí cómo se puede reducir el gasto local sin poner reducción y sin echar a la gente? pues no, es reducción, pero además que lo dice, 1900 millones tal, 890 millones de tal es decir, pero fijaros que más duro todavía la dirección general de, de eufemismos de Moncloa no se dio cuenta y mirad no lo puso. supresión de servicios no dijo eficiencia sostenibilidad <coughs> no dijo todo eso dijo supresión de servicios es decir, el ahorro se produce porque se suprime los servicios. Con todo esto, ¿cuál es el peso presupuestario de los servicios sociales municipales? Ya lo hemos visto. En España, el precio presupuestario es de 5.114, pero fijaros cómo han ido los presupuestos locales de los, de los ayuntamientos y cómo venimos ya de un recorte. Venimos de tener 6.418 millones de euros en 2010 a tener 5194 de 2013. Ya os avanzo, que estamos haciendo el presupuesto de 2014 y baja de los 5000. Es decir, esta demolición que estoy diciendo de la Roma Ermida es por a poco. No va a haber un recorte, hay gente que espera que en el año 2016 todo sea la carta, no va a ser así. Va a ser por a poco. Vamos a morir día a pedico. Entonces, este es el planteamiento, pero fijaros en además dónde se reduce Se reduce 300 millones en persona, se mantiene el dinero que se le da a las empresas en el capítulo 2, y sobre todo se quita en subvenciones y actividades económicas a las entidades y a las familias. Esto es rápido. Gestionamos el 9,15% y esto sería, en un diagrama de sector, cuánto dinero gastamos en servicios sociales de promoción social, en administración general de servicios sociales, en acción social, en promoción social y tal. Voy un poco más rápido. Estos cuadros solo los he para que sepáis que existen y si alguien los quiere utilizar, porque va a ser la última vez que podamos hacer este análisis. Porque también se han encargado otra cosa. Hace dos meses, el Gobierno publicó una nueva norma con rango de orden en el cual cambió en la estructura presupuestaria de los ayuntamientos de los conceptos de servicios sociales. Con lo cual ya no vamos a poder hacer este análisis del 230, 231 232, 233 ahora tenemos un solo concepto que 230 que se llama asistencia social primaria y fijaros lo rápido que va ¿eh? es que va súper rápido ¿Cómo? pues hace dos meses yo tengo aquí las normas las que veis las que veis, en el BOE de 19 de marzo de 2014 o sea ¿vale? yo, cualquier documento que necesitéis yo lo digo pero pero esto es terrible eh, se queda una 231 que es asistencia social primaria además todo esto luego lo viene dando a través de, de las titulares de, de la fe ¿no? La gente hace unas circulares de este estilo al dictado del ministerio, las colga en su página web para servicios hoteles para consumos para en para igualdad y son dictadas por Montoro y la gente que es un organismo prostituido, donde los que representan y que tienen que defender a los ayuntamientos, se han prostituido a, a esta a esta um, canadiada que están haciendo los servicios son indignos representantes de, de lo que tienen que hacer Y, y, y entonces mandan a los secretarios, interventores y tesoreros del ayuntamiento les mandan a través de las filas circulares de como tienen que aplicar. Metemos, pone fe.es, pone mmm, documentos de explicación a la aplicación de la ley de racionalización, de la edad, de la de la edad, de la edad, de la edad, de la de pues, de edad, Con todo esto, no me habéis más preguntas así más difíciles, de, eso de cuando una fecha de árbol y por correo electrónico lo mando. <risa> Quiere decir con esto que aquí viene cómo está desarrollado, ¿no? Viene explicado cómo es el gasto de personal, el gasto corriente y tal. El gasto corriente es el que menos problemas tiene, porque es el gasto, digamos, que se paga a empresas. Claramente, capítulo 2 y viene también dentro de estos conceptos el, el tema de los recortes que va a por cada sitio ¿no? esto no, no voy a perder mucho tiempo si a alguien me interesa lo cuento y si no, en este documento de la asociación que lo podéis bajar viene un retexto económico que viene todos estos cuadros y el desarrollo y contenido de estos cuadros. ¿vale? ¿qué pasa con Valencia? Como veis aquí, Valencia está la primera. Pero no por... Aquí, el, el, la decida de este es de, de barras asignadas. El, el que está en primero de es barro. ¿No? Este es... El gasto por habitantes en el 2012. Ya hemos sacado, os acabo de decir, en el 2013, que lo va a poner ahora. Pero el gasto del 2012 había en Valencia, la comunidad que menos invertía, y lo que aportaban los ayuntamientos eran 60 euros por habitante de ahí salen los 300 millones de euros, aproximadamente, que en este momento están en tela de juicio. Pero fijaros hay una comunidad que menos divierte. No pensemos como vasco Rioja, Cantabria, Navarra, no, la que menos. Pero es que aquí hay 212 euros por habitante año, tenéis es que en el, los datos de 2013 que esto lo acabamos a las 12 de la noche del día antes del, del domingo que es que ha publicado hoy la mayoría de los medios de comunicación, han trabajado a 196 Es decir, ya era la que menos gastaba por habitante. O aún así, han vuelto a recortar presupuestos. Y sigue siendo, por supuesto, la que menos invierte de toda España. Es que, 196 frente a 306, es que son 110 euros menos. Es la que menos Y estos son datos de montón. Lo digo porque se haga alguien del PP y dice está manipulando los datos, tiene que mirar a Montori y no? Montoro está manipulando los ¿cómo ¿no? lo pone? ¿no? Pero es que además, dice, bueno, el gasto para el cliente año hombre, podría ser pues vamos al gasto sobre el PIB y en el gasto sobre el PIB España tiene en media de comunidad autónoma un 1,41% de gasto de servicios internacionales sobre el PIB regional la comunidad va a lanzar un grupo central Pero es que además, hola, pero es que además no solo eso, sino que vamos a ver cómo la comunidad autónoma, cómo reparte el presupuesto que tiene la Generalitat. Y ahora resulta que España tiene el 7,74% del gasto que tiene la comunidad autónoma, lo basta en servicios de la Generalitat solo basta en 7,8%. Sin embargo, es una de las comunidades autónomas más enterradas si yo lo que puedo asegurar con estos tres gráficos que seguir dando datos de estos pero no voy a aburrir ¿no? con estos datos lo que quiero decir es que la Comisión de la será la madre pero el Servicio Social no pues, sé dónde está el Servicio Social desde luego no, no, no, no hay el dinero. bien, hasta aquí el panorama estos son los datos digamos que enfocan el tema de la reforma local Ahora vamos a hacer dos cosas. Una es estudiar qué pasa con la nueva ley y qué estrategia seguir. Pero, ¿sabemos de qué dimensión estamos hablando? Esto es pasta. Si no fuera pasta, no estaríamos hablando de esto. ¿Vale? Entonces, la nueva ley habla evalu evaluación de información de situación de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusividad. ¿Vale lo que decís? Si lo miras así, cualquier profesor de esta universidad diría esto es como una especie de servicio de delegación que yo personalmente creo que viene de mandar al ciudadano a la deriva pero eh, nosotros lo, lo que hemos hecho ha sido de decir vamos a hacer una cosa que es, vamos a analizar palabra a palabra y qué podemos sacar de esto hemos sido muy criticados pero ya estamos digamos, dispuestos a decir vamos a salvar las buenas y entonces lo que hemos hecho ha sido un documento y hemos analizado para transportar entonces tenemos que decir, a nivel filosófico que pues, hicimos también un documento que se llama el valor de la proximidad todo esto, ¿sabes lo que pasa? que esto no sirvió para nada es decir, no sirvió para nada porque eh, la, la profundización de la brecha entre los ciudadanos en y la política que por el de valor de la proximidad si todo esto nos pues, lo acuerda es cierto que el valor de la proximidad lo hemos compartido en los de ayuntamiento durante mucho tiempo pero es que esto no le vale a montón ¿no? entonces Ya no vamos a hacer más, eh, no puedo decir esa palabra, eh, más historias así de filosóficas. Vamos a lo concreto. Y en lo concreto lo primero que tengo que decir es que estamos en contra de reforma y que apoyamos el recurso de inconstitucionalidad. Pero tenemos que decir a aquellos compañeros y compañeras, trabajadores sociales, políticos, sindicalistas, toda esta gente que tal, dice, esta inconstitucionalidad, la recurso de inconstitucionalidad no vale para siento mucho, no vale para nada no nos ¿por qué? porque el recurso de inconstitucionalidad y hemos hablado con varios jueces y lo han explicado es al revés para la norma si lo pone el Estado contra las comunidades autónomas pero si lo pone la comunidad autónoma contra el Estado no para la norma por lo cual este recurso de inconstitucionalidad se resolverá durante 6 o 7 años y podrá dar una razón pero entonces la operación será un éxito de entierro muy concurrido y ya está entonces apoyamos eso pero no sigo entonces, dicho eso sí que hay que ser alcalde y hay que apoyar aquellos partidos que lleven la propuesta de modificar esta ley el que no modifica esta ley debemos de no ayudarles en el gobierno esto para los servicios sociales es fundamental, nosotros no somos partidistas yo para eso últimamente estoy teniendo reuniones, bueno ya está con el presidente de la comunidad castellana y Galicia, pero lleva llevado otras estrategias que eran los contarios, pero Sí que es cierto que hay un partido de defiende esta ley no puede estar apoyado por la gente que trabajamos desde los servicios sociales con ese concepto público del sistema. Hemos interpretado de materia la materia competencial diciendo que esto es de mínimos y a partir de ahí podemos desarrollar y consideramos como asiona que todas las competencias propias por delegación que se puedan se tienen que hacer desde los las corporaciones locales, desde el ámbito local. Dicho eso, fijaros, la, la reducción de la corporación de, la, de los recortes fundamentalmente afecta a servicios sociales, mucho menos a educación y mucho menos nuestra comunidad, 802 millones de euros. La nada social nos da 5 años, con lo cual 5 años ya arriba, pero los servicios sociales es ya. ya. ¿Qué conclusiones? Que el gobierno va a destruir el sistema de servicios sociales, que las comunidades autónomas no van a poder asumir estos servicios, porque necesitarían dinero o no, porque no tienen, que los servicios sociales no se privatizan. Esto que lo dice mucha gente, hay que decirle a la gente que no diga lo de la privatización. Nos suelen llegar al tema de, de la marea blanca. Nosotros somos distintos. Somos distintos. El 70% de nuestros servicios están externalizados unaiones la, la, la mayoría está externalizada las residencias están externalizadas pero el sistema es público porque la prescripción es nuestra de los que somos trabajadores públicos pero ese tema hay que saber cómo cómo utilizar esas dos palabras el tránsito a la pobreza exclusión violencia y ruptura de paz social será inevitable esto es así lo que pasa es que no va a haber una fiebra de la paz social la gente revelándose ahí en la plaza del mayor y no Esto va a ser con mucho sufrimiento. La gente va a sufrir mucho. Y la problema que tenemos los trabajadores sociales, los educadores sociales, los que trabajamos en los servicios sociales, es que cuando vas al médico y te duele cerrando pastilla, al sufrimiento de pastilla. Esto va a ser muy dramático. Por eso hay que cortarlo cuanto antes. Porque esto va a generar mucho sufrimiento y la gente que sufre no puede revelarse. Siempre conto una anécdota cuando vino a Cuart de Morril, venía de, de, de Vitoria y paré en mi casa con con mi madre. Mi madre vive en Cariñero, un pueblo pequeñito, y tiene, tiene un botón de asistencia Me enseñó una carta y me dice, mira lo que me ha mandado la Diputación General de Aragón. ¿Qué dice? Dice, pero parece que tengo que pagar la teleasistencia. La asistencia es un botón que vale 16 euros. Esto, el inserso recortó un presupuesto de 30 millones de euros y dejó a 250.000 usuarios sin servicio en la existencia la que la existencia a mi madre le da mucha seguridad, pero a mucha gente es el único contacto que tiene con el exterior hay un 16% de personas mayores que no hablan en lo largo de la semana con nadie la mayoría de los, de, los, de esa gente llama y hay un porcentaje muy alto no sé cuál no me acuerdo ahora, de gente que llama diciendo que se ha equivocado si no se equivocaba, ya va a padecer y a la operadora le dice, hombre, ¿qué es lo que has visto? ¿y qué dice en el sábado? Eh? ¿y qué dice, no sé si has comido? y tal y eso va de 16 pues ¿sabes lo que pasó? que mi padre después de cagarme en la y en la ruta en toda la gente me <risa> miró y dice, hijo no recuerdas más es la crisis, ya algo tienen que reportar, digo, joven, te tienen que reportar a ti la terrasistencia Ese es el concepto de los 7 millones de usuarios que tenemos. Por eso nosotros tenemos un plus de compromiso. Porque esa gente, mi madre, no va a ir a hacer esa revolución. Y ese paso de la exclusión social y de la paz social, no lo están viendo, pero están viendo en economía. La gente, cuando termina, cuando eres pobre, estás en un estado. Si, sí, yo soy pobre, a mí me han despedido, me despidieron del impuesto de trabajo, después de 18 años me han despedido, era un editor del PP ¿verdad? entonces, me despiden y yo soy el hombre, yo paso a vivir de mi mujer y de mi soja que conmigo con los años grande pendiente me tocó mala racha, no han valorado todavía y entonces, yo vivo de eso yo encontraba trabajo y estoy trabajando y ha dejado eso el pobre de la pobreza a salir de la pobreza un pasillo niño cuando una familia estás 5.373 familias que han echado de su casa, de sus hogares, en Valencia, en España 25.800 y el hombre se va a vivir a casa de la, de la madre, la madre se va a vivir con los niños a casa de la soga porque no se van bien, el hombre empieza a beber, la madre tiene depresiones, los niños faltan al colegio, tiene un fracaso escolar. Cuando se llega a ese tema y caes en el precipicio de la exclusión social, dice una profesión una amiga mía de Navarra que sabe mucho de exclusión social que se tarda 10 años a recuperar a esa familia para integrarla y una cantidad ingente de, de dinero económico de recursos humanos y de recursos técnicos por eso esta ley es antieconómica también no podemos hacer que esos 12 millones y medio de pobres en este momento tenemos en España, que somos un país que más ha crecido en desigualdad claro, cuando dicen el tema de la desigualdad sí que va bien las medias van bien. en España, decían la comida que ha habido en el último año 53.000 nuevos hogares que se le suma a los 700.000 que no reciben ningún tipo de, de economía que no entran en esos hogares sin embargo en ese mismo periodo de tiempo que España ha habido 43.000 millonarios ser millonario ahora no es como ser millonario antes el millonario era mucha gente a ganar tener un millón de euros. Entonces, esa desigualdad la ha producido fundamental tre tres cosas. Os recomiendo que veréis el informe del Estado Social de la Nación que la Asociación de Gerencias nos publicaba en nuestra web. Como no tenemos dinero para publicarlo, no tenemos publicado el papel. Pero en la web podéis bajar y veis, fundamentalmente, a que achacamos ese tema de la desigualdad. Fundamentalmente, a tres cosas. A la reforma, laboral a la fiscalización no progresiva, y al desmantelamiento del Estado de la Y la ley lo, lo veis. Estoy hablando para temas de servidores de locales que me voy. Que algunos alcaldes hayan apoyado y defendido esto, hay que hacérselo hay, hay, hay que hacérselo pagar en las elecciones. Hay alcaldes que no han entendido nada esto. Hay que juzgarlos electoralmente. Hay alcaldes incluso de partidos. Hay alcaldes del PSOE y han dicho que de esa manera juegan su deiga en Ayuntamiento esto no puede ser y lo de la fe es algo de jugado de guardia a la fe no se va y si se va a la fe se va a insultar pero es que eso no se puede hacer es que son los que están estudiando esto y están siendo los que están permitiendo esto. dicho eso los ayuntamientos se van a quedar sin capacidad de maniobra y hay que hacer un, sobre todo hay que pensar en la dignidad de las personas la ley tiene un servo centralizador, genera mucha incertidumbre. Dentro de esta incertidumbre, sobre todo porque no va a haber, digamos, lo que alternativa que va a haber es cierre de muchos servicios. Y además hay un periodo como de calma, que es este tránsito que estamos desarrollando, que es un, un periodo donde se va a ir desmantelando poco a poco el sistema. Nosotros lo que hemos hecho como salida, y esta sería ya la última parte de la exposición, donde, Eh, quiero en cuarto de hora por lo menos eh, explicarlo bien si tenemos alguna duda lo, lo resolvimos luego es a partir de esta legislación mi gente de las prácticas y acuerdos institucionales y el consenso científico nosotros lo hemos dicho ha sido vamos a declarar palabra a palabra lo que pone ese articulito de BG y vamos a desarrollar cuál es nuestra prioridad renunciando a algunas cosas que no vamos a poder salvar. Ya os digo que hay cosas que no se pueden salvar. Por ejemplo, los centros de residenciales de las corporaciones locales. Eso no entrando en nada estirando nada Es un tema que tenemos que ver como resuelto. Habría tres cosas más, pero no las voy a anticipar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, si dice evaluación de situaciones de necesidad, que entendemos? Por evaluación de situaciones de necesidad. Valoramos los requisitos, eso es una prescripción, y hacemos diagnóstico. Esto sería lo que entendemos. Y además hacemos información de situaciones de necesidades. Eso tiene que ver con asesoramiento y con el análisis de situación individual, familiar y grupal. Esto es lo que entendemos por el concepto. Y lo hemos desarrollado en este documento. Lo hemos desarrollado. Luego hemos cogido el concepto de necesidad social. Y hemos hablado de la necesidad social relacionada con la autonomía personal para la convivencia, las carencias de las relaciones personales, la falta de recursos básicos para subsistencia y la inclusión social. Y luego hemos dicho, ¿qué significa atención inmediata? Y esto fue la sorpresa que hemos llevado. Todo el mundo pensaba que inmediata es algo que viene enseguida. ¿No? Inmediato, según el Real cadena de la Lengua, es contiguo o cercano, con lo cual cabe todo lo próximo. Y entonces, con estos conceptos, añadiendo lo que es la situación de riesgo la exclusión social, entendiendo la situación de riesgo de la social como un proceso multifactorial complejo delgamiento de no participación social de ausencia o limitaciones de redes de apoyo familiar, de dificultades para superar estas situaciones que lo hemos cogido de las propias normas del propio PP decreto ley del 2012 plan nacional de inclusión social con el tema de la tasa ROPE, es decir, vosotros decís que esto es esto, con lo cual si decís que esto es esto, la práctica institucional dice que es eso la comunidad científica estamos de acuerdo que es esto, yo no sé si aquí de los profesores que estáis estaréis de acuerdo más o menos con la definición que estoy dando en líneas generales estaríamos de acuerdo cabría hacer todo aquello que tiene que ver con esto en los servicios sociales municipales como propio, porque lo dice ese actitud y entonces claro hemos dicho, las funciones de los servicios sociales en el ámbito local sería la detección de situación de necesidad social, esto es Cuando trabajamos con la patro en el plan, con patrocinio de la ECA, en el plan concertado, nosotros lo primero que definimos fue las necesidades sociales. Entonces, esta estructura es una estructura que ya aplicado. Entonces definimos cuáles son las necesidades, qué funciones tienen, qué prestaciones tenemos analizadas. Entonces, pero hemos vuelto a definir. Solo nos queda hacer una cosa que luego digo, que es analizar el coste efectivo de cada una de estas prestaciones. Luego lo vemos, ¿vale? Ese estudio lo hicimos también cuando estábamos en el plan de trata. Valoración y diagnóstico de la situación de necesidad social, valoración de situación de las personas en relaciones de inclusión, etcétera. Información y orientación, diseño de planes de intervención, prescripción de servicio y prestación económica y técnica, intervención profesional en los ámbitos individual, familiar, global y comunitario y atención inmediata a las necesidades de subsistencia Estas serían las funciones propias de los anteriores. Trabajar en este sentido el distinto al paradigma que tienen aquellos que vienen a las charlas a decir ¿Dónde están los educadores? Aquí no hay educadores. ¿Dónde están los trabajadores? No hay trabajadores. ¿Dónde están? Luego veremos. Pero ahora no. Ahora estamos definiendo el marco de las funciones de los servicios sociales. Y esto tendría que ser... Esto ha sido cogido como referencia en el decreto que ha puesto en marcha castilla -Bio. Está cogido como referencia en Galicia, está cogido como referencia en Andalucía, en La Rioja también, un poco menos, pero mal Entonces, esta es la base. En esto, conllevaría hacer estas prestaciones. ¿Qué prestaciones? Es un mismo esquema, necesidades, funciones, prestaciones, atenciones profesionales, los equipos con UTS, aquí no le llamáis UTS, como le llamáis aquí? Trabajador social de equipo base, bueno, pues poner el equipo base, ¿no? atención de profesionales con los equipos base, ayudas económicas de, ur... de urgente necesidad, servicio de alojamiento atención inmediata a personas, esto sí que es competencia, pero esto no lo quiere nadie, al ver no Pero competencia propia. Los servicios domiciliarios de atención inmediata, ¿qué significa eso de los servicios domiciliarios de atención inmediata? Bueno, nosotros no tenemos no ninguno, no tenemos ninguno. En Andalucía tenemos 45.000 casos de ayuda de dependencia. Ha sido el primer conflicto con el primer alcaldín propio de Andalucía, que ha sido el alcalde de Jaén, que ha declarado que a partir del 1 de enero del 2014 no atendía a los los dependientes a los, a la ayuda de domicilio de los dependientes. ¿Sabéis qué ha tenido que hacer la Junta? Ha tenido que requerirle guía vía notificación del juzgado que lo atiende. Como no ha hecho caso, ha tenido que hacer una providencia del juzgado obligándole a través del fiscal a que lo atienda hasta que se resuelva el contenido administrativo lo está atendiendo bajo bajo autojudicial ¿sabéis que han hecho los servicios los trabajadores de los servicios de tele que deja nada él no le ha afectado una cosa de la bolsilla de hogar y una empresa ¿qué ha dicho? Pero bueno, no solo los trabajadores sociales de Sevilla y de Sevilla. ¿Sabéis qué ha hecho la Facultad de Trabajo Social de Jaén? Nada. ¿Sabéis lo que han hecho los sindicatos? Encerrarse para protestar contra la Junta y el Ayuntamiento. Esto va a ser. No pasa nada. Y cuando pasa, es todo el culpable. Esto es... Lo que yo estoy hablando, bueno, esto venía lo de los servicios domiciliarios de detención y vivienda. Aquí no entrarían los servicios domiciliarios de detención. No entrarían. Otros servicios materiales de atender, y ahora lo que habría que hacer es establecer normativamente la composición de los equipos y los ratios de cobertura con financiación municipal. En cuanto a datos de cobertura, ya os he dicho que soy yo el primer de cobertura de detención de toda España. Con lo cual, vosotros siempre tendréis que crecer. <risa> entón, porque formamos a la media que indique el C ¿vale? como conclusión como conclusiones yo veo como cuatro apartados este sería el de la reflexión para el debate ha habido una primera conclusión bueno, voy a quitar esto de... bueno, como conclusiones habría que ver, primero hay que intentar derogar la ley de cuando se gobierne dos, hay que vigilar específicamente el tema de, de, del tiempo de tránsito este, es muy importante yo por ejemplo me he mucho con la gente de Jaén porque he dicho, no, no cuando ocurre una cosa de esta hay que denunciar a esa persona que toma esa decisión y ese cargo es de es decir, cuando alguien toma una decisión contraria en este periodo de tránsito tenemos que evidenciar a la persona que toma esa decisión identificarla, señalarla hacer unas graves ¿Por porque qué es que si no va, va a ser que esto es muy fácil entonces tenemos que hacer esa lado también tenemos que hacer la, la labor esa general de protesta y tal pero sobre todo identificando la tercera cosa que ahora explica que es si dice las comunidades autónomas determinen a través del plan anual que tienen obligación por rey a poner en marcha cómo van a ser losbitos de la identidad local local y hay que obligarles hay comunidades que hagan eso Castilla y León lo ha hecho, Galicia lo va a hacer, por una ley, Andalucía va Valencia ni lo va a hacer ni lo esperéis con lo que habéis de provocar. Ahora vamos a ver cómo va a hacer. Y luego, sobre, sobre todo, en el tema del futuro de los servicios de hoteles hay que pensar como vacío que lo mayor el, el mayor ámbito, digamos, del número de servicios de hoteles que se pueda desarrollar tiene que ser desarrollado por los, por los servicios de las municipales de manera propia y por delegación. Ese concepto lo tenemos claro. ¿De acuerdo? Hay que ver cuál es el coste de los servicios sociales. Eh, probablemente vamos a ver cómo analizamos el coste efectivo, porque eso va a ser básico a la hora de la delegación. Y pensamos que la reforma fiscal va a ser algo importante, pero ya no se han advertido que no esperamos nada de la, normal, de la reforma fiscal. Si no se hace nada, ¿Qué pasa? ...que los servicios sociales no propios seguirán prestándose... ...por los municipios con cargo a las comunidades autónomas... ...esto es una estrategia... si es yo lo hago... ...y luego te, te paso la factura... ...pero ya se encarga las comunidades autónomas... ...de no me pasa la factura... ...que no te he que lo hagas... ...ah, vamos a decir... ...si las comunidades autónomas no transfieren la cuantía... ...que lo tiene el Estado con cargo al sistema... ...el Estado le retirará... ...el dinero que vale ese coste efectivo... ...por eso aquí va a haber una pelea administrativa... ...entre comunidad y Ayuntamientos que sean capaces de presionar el, el mapa ese que tú decías en la comunidad. Vamos a ver cómo hacemos esto. Hay otros servicios sociales que nos afectan. Claro, tenemos muchos compañeros que trabajan en este tema. Los servicios no propios que pueden ser delegados. Salud, verdad igual. Esto, por ejemplo, en zonas rurales, el tema de ambulatorio, todas estas cosas, es básico. ¿eh? La promoción de la igualdad, de oportunidad y prevención de la violencia de género es no propio y puede ser delegado y no tiene plazo. Esto es bueno, pero puede ser mágalece. Es decir, el otro día que me peleé con una de, de igualdad en una reunión me decía pero entonces a mí me interesa estar o no en servicios sociales. Y digo, mira, en, en uno tienes un año de plazo y en el otro no tienes plazo, pero el plazo lo puede marcar mañana Fabra. Elena Fabra dice el tema una igualdad de oportunidades es una competencia, una administración los servicios de igualdad son de la comunidad autónoma dejo de financiar los servicios de igualdad de las corporaciones locales esto lo ha hecho por ya no existen servicios de igualdad en Castilla-La Mancha los que existen son de la comunidad autónoma cuando tienes plazo lo puedes hacer. entonces, pues yo no sé adivino el mantenimiento de escuelas de educación infantil de primer ciclo también sin plazo las actividades escolares con, con violencia sin plazo y la colaboración del centros de soldados de la UNED, Estaba en... hoy he dado una charla con la mañana en, en Villareal y la UNED estaba al lado. Y he hecho dicho, y los administrativos de la UNED, de, de, de, no han pasado? Ah, porque yo no voy a aceptar la reforma. Claro, tres años. En tres años están despedido Y es que no es competencia propia. ¿Entendéis? en estos pueden ser delegados hay otros que ni siquiera pueden ser delegados aunque quieran son propios y no está prevista la bancación también está la orden de, de, de la orden de empleo en, muchos, en, en muchas comunidades autónomas existen como organismo autónomo de empleo, no sé si parece ¿sí? sí, sí, sí, sí. bueno pues estos no son delegados la planificación estratégica de la ciudad tampoco, no debe de existir los servicios de juventud, no está prevista la declaración, son impropios. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores que están en juventud, son impropios. Y ya que el interventor, el secretario diga, yo no pago tu nómina, el alcalde deja de pagarle la nómina. Es impropio. A no puede seguir pagando eso. Lo mismo la educación de personas adultas. Todos los centros de educación de personas adultas, lo mismo consumo, todo el tema de OMI, Y lo cooperación al desarrollo. Todas estas organizaciones que daban dinero para... Todo esto es no propio y no está prevista la renovación. Esto tiene un riesgo de supresión en los servicios. Entonces, con todo esto, ¿cómo afecta a Valencia? En Valencia hay 300 millones de euros que aportan los ayuntamientos en servicios sociales de no millones de euros que en este momento vamos a ver que ponga y que claro, ya no sólo depende de ti, también dependerá de las normas que reciba el interventor, el secretario de y el tesorero sí. del Ministerio del Doctor. Que luego, por un alcalde chullito que te parezca, si tú firmas y tiene un informe de reparar, eso te va a ver en el juzgado. Entonces, son 300 millones de euros Afecta a 800.000 usuarios y amenaza 3.000 puestos de trabajo fundamentalmente amenaza a todos estos servicios de apoyo a la familia, ayuda a domicilio, actividades de prevención, alojamiento alternativo servicios residenciales ¿no? propios de las corporaciones locales y afecta fundamentalmente auxiliar el hogar la ayuda a domicilio cuando se quita las que no son de dependencia cuando tú quitas la ayuda a domicilio Eh, la ayuda de domicilio desaparece esto lo ha con lo cual tú cuando la, la ventaja es que tengo que ir a tantos sitios que como voy a echarla rápido y me llaman mucho <risa> viajo mucho, entonces te cuenta la gente te dice, cuéntame el, el tema de la ayuda domicilio de Madrid <risa> entonces te cuenta la trabajadora o social sea, de Torrejón de Arbol y te dice, aquí desapareció en dos meses y sin ir dice, sí la comunidad de Madrid decidió que no se financiaba la ayuda de domicilio que no fuera de y manda una carta a todos los ayuntamientos diciendo a partir del mes que viene se dejará de financiar la ayuda de, de, de, de domicilio que no sea de en el municipio luego ustedes se hagan cargo del pago de la factura de la ayuda de domicilio de su, de su municipio cuando le llega la carta al candidato de la que fue la carta impropia por adelantado me <risa> dice pleno, me tengo el orden del día vamos a mandar una carta a todos los usuarios de la ayuda a domicilio, diciéndole que a partir del mes que viene, son dos meses, nosotros dejar en muerte de financiar la ayuda a domicilio, que no es de dependencia porque hemos dejado de recibir la subvención de la Comunidad de Madrid para financiar este dinero. Que se pongan de acuerdo con la empresa que lleva la ayuda Y ahora le digo a la trabajadora, social de allí, mira a ver cuánta gente ha quedado. ¿Sabéis cuánta gente ha quedado? El 4%. Aquí no ¿Y por qué ha quedado ese 4%? Porque han hecho lo que han he hecho con mi madre. Como ya te pagaré un la... no lotón de la asistencia. Ese 4% es esa mujer que se llevaba a viejo bueno, en la auxiliar de la bar. Dice, lleva cuatro años. se lleva fenomenal. Vamos a hacer un esfuerzo vamos a pagar la vida posible. El 4%. No hay negocio. hay su presión de servicio. Entonces, la agrupción tiene un problema gravísimo. Yo les decía a las del sindicato, esta mañana me ha dicho que iba a venir a la Secretaría de Política Social de la UGT. Les decía, digo, ¿vosotros imaginaros, vosotros imaginaros que con la supresión de la vida domicilio, de los servicios sociales comunitarios, de local y la bajada intensidad de la ayuda domicilio, de la dependencia que fue desde el último Real Decreto que publicó el Gobierno de Rajoy, el 31 de diciembre del 2013 que eso supone un 39% menos de una de domicilio supone que prácticamente el 40% de la auxiliar de base a la calle eso supone que en España aproximadamente 15.000 auxiliares que trabajan en dependencia en guían a la calle más otras tantas se guían a la calle que trabajan en la ayuda de domicilio de no dependencia si se despidiese una empresa de España se despidiese a 30.000 trabajadoras ¿qué pasaría? ¿qué haría en los sindicatos? la de la coca o los de los mineros o los de la Renfe ¿qué pasa? son mujeres como tienen 900 euros de sueldo ¿para qué llegas? como se van a su casa de verdad, es una situación dramática la que estamos viviendo para empleo porque vosotros habéis fijado seguro que todo el mundo ha fijado que aquí en Valencia hay 450 trabajadores pero a mí eso me preocupa tanto fijar ¿sí? me preocupa mucho más el otro tema el otro tema es gravísimo yo estuve en Fernández hace muy poco en una cooperativa de trabajo de cinco mujeres del pueblo que habían hecho Fernández del pueblo un pequeñito 5 mujeres que tenían una cooperativa y había 90 y tantas los señores de la comarca, de los pueblos del alrededor. Claro que con la baja de intensidad que la Junta de Andalucía hasta ahora no la había aplicado, pero ahora no lo tiene que aplicar, era un real decreto. Se tenían que recortar un tercio de las horas. Entonces un tercio de, de las de las trabajadoras tenían que la casa yo me fui a explicarles el tema y yo no sabía realmente que de verdad yo decir, yo que le tengo a mujeres que la gente lloraba ¿cómo despedía esa es la sobrina, no sé que, que está, su marido está en el paro como, como todos tenían sus historias después de más de dos hora Pico decidieron que se iban a rebajar toda su sueldo el 33% ya tienen contrato de esclava ya les queda menos para tener el siguiente contrato, que desde aprendiz es claro, que ese es otro contrato. Esta es la situación en la que estamos llevando. Entonces, ¿cómo pagamos esto? Lo primero, lo que tenemos que saber es que es más eficiente. Y vemos el índice de del 2014 lo vamos a presentar en septiembre. Sentimos mucho que tenga tiene mucha difusión y lo dice Merse que la página web es la que más se ve ¿no? pero aún así como no lo podemos publicar no tiene tanta difusión y además hay gente que incluso lo boicotea ¿No? pero el índice de este año va especialmente dedicado a demostrar la eficiencia de dar los servicios desde la proximidad de oro local en lugar de dar los servicios desde la centralidad de la comunidad Hemos hecho un, un trabajo de, de valorar este tipo de, de, de medidas y, y lo vamos a intentar mostrar porque ese tema de, de lo económico sí que afecta a esta gente que toma la decisión. Bien, entonces, dicho eso, nosotros planteamos como cuatro grandes estrategias. La primera es la reivindicativa. No vale ponerse camiseta naranja solo, hay que ponerse, está bien no vale con ir a manifestaciones aquí las manifestaciones, mañana 18 de junio los sindicatos rodean el palacio de la Generalitat a, tema... ¿Eh? a, a, a, a, a las 12 está muy bien sí, la mayoría estaban trabajando, pero está muy bien, estoy de hacerlo y todas esas cosas sirven, sirven porque sobre todo nos meten en la agenda se habla de ese tema hacer ruido y por lo menos <coughs> visualiza esa pero tenemos que ir un paso más allá. La siguiente estrategia que tenemos que ir o plantear es una estrategia de mínimos. Es decir, vamos a salvar esto. ¿Cómo negociamos este tema? Y este tema, en algunos sitios, hemos conseguido desarrollar una cosa que parece que es un osímulo, que es la colaboración política. Claro, colaboración política es como caníbal vegetariano o inteligencia militar no, no comparece, pero si hay colaboración, se puede hacer en algunos sitios, no es el caso, por eso digo que no lo voy a contar, pero luego sirve, se ha conseguido el que se sienten las corporaciones locales y las, los gobiernos autonómicos y negocie que gasto es propio, qué gasto propio con estas referencias y se repartan el gasto sin que nadie se agorre nada. Es decir, yo hasta ahora estaba pagando, financiando desde la comunidad autónoma esta UTS, esta trabajadora social, esta trabajadora social es propia, la vas a pagar tú con tu dinero. Pero yo, a cambio, con ese dinero que antes te daba para esta trabajadora social, te voy a pagar esta plaza de residencia o esta plaza del centro de día, que es un gasto im propiopio pero yo te lo pago para ahí porque te lo delego a coste efectivo esto se ha hecho eh, por, mucho ¿no? eh, esto se ha hecho en castilla león se ha logrado un acuerdo en las cortes de castilla león con una unidad entre eh, el psoe izquierda unida el, el partido regionalista que hay allí y el per Con lo cual es una garantía. ¿Por qué? Porque esa garantía te sirve para, por lo menos, negociar. Se van a quedar cabos sueltos. Sobre todo las plazas residenciales de las diputaciones provinciales. Castilla León tiene esa característica. En otros sitios también se ha hecho así. Estamos intentando que la ley que va a llevar el Parlamento Gallego lleve el apoyo de todos los grupos políticos. En la Rioja también. Y en Andalucía han llegado a un acuerdo y que lo mire el PSOE de sacar un gran decreto, de, perdón, un decreto donde garantiza que la, los servicios sociales se van a quedar como están. Hay tres cosas que no caben, que son las plazas residenciales, los servicios especializados que no están integrados en los servicios sociales locales, llamamos servicios de drogas, no sé, aquí no servicios de drogas que dependen de las propias corporaciones locales, os he dado un ejemplo, ¿no? y todo lo que es el tema de la vida domicilio de la dependencia eso es un tema muy complejo porque hay muchos negocios yo a partir de aquí estoy investigando y el 40% de la vida domicilio de la dependencia normalmente de las empresas entonces claro, dentro de esas empresas es que tienen muchos intereses no solo la vida domicilio, la vida domicilio es una las para meterse a trabajar en un interritor para luego coger otro servicio de limpieza, de no sé qué, estoy hablando de Ecclesi entonces, claro, este que Ecclesi el que manda eso es Florentino es verdadero y tiene la, una empresa que se hace ese o no sé, una ACS claro, todo eso es distinto entonces, esas cosas estarían fuera de la negociación es decir, no cabría ni estirando este concepto Esa colaboración institucional se hace en algunos sitios y puede fun puede funcionar. Es bueno que se metan en este tema las organizaciones del tercer sector. En algunos sitios sí. se va a negociar el tema de empresas, la mesa social, pero las organizaciones del tercer sector tienen que estar con nosotros. No puede en este momento hay algún determinado eh, personaje dentro de esta organización que piensa que esto si se desmantela no va esto no puede ir bien si esto se desmantela a nadie aunque tenga una clientela aunque reciba más subvención no te va a bien porque no le va a bien a la gente que tiene que ir bien entonces esa es una forma de la colaboración Creo que esta forma es imposible de hacer aquí porque no tenéis la posibilidad de reunir un decreto como en Andalucía la tenemos ¿no? en Andalucía tenemos una suerte también, es un tema jurídico nosotros tenemos un título propio dentro de la comunidad, dentro del estatuto hablando de, de servicios sociales eh, tenemos la posibilidad de legislar, va a ir al Parlamento la ley de servicios sociales en el mes de junio tenemos la suerte de que la consejera es trabajadora social y psicóloga tengo la suerte de que la secretaria general que mañana viene a verle a Málaga a las 8 de la mañana y... y... ¿Mañana? <risa> y y, y, y, y puede legislar, es trabajadora social entonces podemos legislar esa es la línea de la colaboración institucional, ¿vale? Yo os propongo otra, otra estrategia la estrategia es primero, si estamos de acuerdo con esto, es decir de salvamento una estrategia de mínimo hay gente que nos ha criticado porque dice que esto es poco mira, es que yo no he la ley lo que hemos hecho es estirar lo que pone en la ley de servicios sociales de tal manera que quepa lo máximo posible pero no me puedes decir que meta aquí las residencias los centros residenciales locales porque es que no cabe con el concepto, con lo que han dejado Entonces, ¿qué es no, que han hecho en otras comunidades autónomas que están al oeste? El ejemplo referencial está en el Raúl, el, el compañero de la asociación que se llama Gustavo García, aunque lo confunden, es que es un hombre un poco corriente. Entonces, el de Zaragoza. El de Zaragoza. Pues tiene un amigo suyo que es el vicealcalde de Zaragoza. Y este vicealcalde, pues es un tío que es abogado del Estado, y la verdad es que son mis amigos, Y conoce la estructura administrativa. Entonces, claro, ese planteamiento yo creo que tiene que surtir efecto. Que es, eh, ellos son muy amigos que tienen confianza porque estuvieron en la cárcel juntos. Y eso no mucho. la época del franquismo, en ¿eh? no, no esta época, en la época del franquismo, que si iba a la por otras cosas, que no era la corrupción. Entonces, entonces, lo que han hecho ha sido unas fichas, ¿no?, Y han hecho toda una estrategia de procedimiento administrativo para posar al vía de grado. Es decir, desde un ayuntamiento han regulado con unas fichas que no yo tengo el documento aquí, o lo no podría pasar, pero si lo demanda, dónde viene cada una de esas fichas, viene qué servicios, qué funciones presta, qué estructura los sostiene, tipos, cuánto es lo que vale, qué subvenciones realiza si es al final si es propio o no es propio para luego y negociar con lave Autónoma de alguna manera si tú quieres regármelo esto es lo que tienes que pagar y si no me lo delegas entonces quién te pasa una factura Dale. entonces ellos han hecho un documento donde me mandan en principio un escrito por registro de entrada o sea al, al, al gobierno de la O le dice todo esto lo que tienen me mandan un tocho cotoro que entristola, esto lo vale. Si esto es lo que hacemos y esto es lo resoluciona. Te pedimos que nos contestes cuál de estos es propio o no propio para ti. Claro, lo sea, no contesta. Entonces, le hacen otro escrito donde le preguntan por la petición de entrada y le dicen, "No, como no os has contestado, te pedimos y te que en con virtud de la norma, de la propia norma que tu partido ha aprobado y una ley que te amiga que nos diga cuál es el plan normal y te exigimos que no lo dé no me van a contestar y entonces han ido al juzgado y entonces ya ahora están carteando a través del fiscal y del juez ¿con qué fin? por lo menos que se retrate porque nosotros vamos a seguir un mantra de todos los gobiernos del PP que están en esta historia diciendo no pasa nada, esto lo voy a repetir esto lo vais a haber repetido 100 veces todo el día no va a pasar nada no va a pasar nada, os lo digo porque el día 1 de junio cuando tenéis posesión tenéis cuatro años por delante de vez entonces pasa entonces ellos lo que han hecho es llevar una estrategia de acoso administrativo al gobierno de Aragón diciendo quiero que esto quiero que me digas esto y ahora lo que viene es lo siguiente de no decirme nada, yo voy a seguir prestándolo y le voy a pasar la factura tal como dice la norma del régimen local para que usted me lo pague Y la siguiente se la manda la Y la siguiente la manda porque que, como no se ha pagado, que quiere mandar un escrito al Ministerio de Administración Pública para que le traiga los fondos del Ministerio de Administración Pública el dinero que le corresponde y que no la financia la comunidad. Para eso que necesitamos necesitamos que vosotros estudiéis mucho, que hagáis unos, un planteamiento estratégico por ayuntamientos claves, fichas muy bien planteadas, la estrategia. Y luego necesitamos cosas que no tenemos. Yo estoy vecina Aquí no hay alcalde. ¿Hay algún alcalde? Necesitamos alcalde. Necesitamos alcalde. Bueno, pues eso me aconsejaba. Muy bien. Necesitamos. Pero será de las buenas, no de lo que Necesitamos. Necesitamos bien, pero, pero no importa necesitamos buscar no, no, no, no, no nos valen las concejales en la posición, necesitamos concejales sí. gobiernos tú no tienes la oportunidad hasta el 2015 pero en el 2015 mejorar, ya lo no entonces, vamos a ver necesitamos concejales o alcaldes que gobiernen que quieran trabajar en esta estrategia con sus secretarios interventores y abogados para enfrentarse a la generalidad en los Y este es un proceso muy complejo. ¿Por qué? ¿Por? No, no, mirad. Yo soy pero, el difícil. Ya que son del PP. No, no, pero hay algunos que no son del PP. Bueno. Bueno, yo no veo a, no, no ve a Luis, no, no ve a Luis claro, pero, a ti, pero el cuarto de no es del PP. 20.000. La primera que te va a hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la ciudad de Vélez? un 3%, ¿vale? Pero si en no, no, no. si la cuestión no es llevar todos los alimentos, la cuestión es llevar a uno a nada. No sé si me entendéis. Sí, sí, sí. la clave está, mira las plataformas de la dependencia de Hacienda de Valencia, es un hay una abogada que es, yo es encantador. Y hay una tía que lleva 4 años apoyando esto, se llama Sandra. Y hay una tía que lleva metiendo contencioso administrativo y nota tal, tal ahora va a salir, va a salir una, un artículo en el página, doble página pero en estos días con un reportaje de todas las entidades que se han dado es decir, esto es un trabajo de buscar uno, uno alcalde uno bueno, pues si hay tres o cuatro mejor alcalde. y coger la estructura que ha hecho en Zaragoza u otra cualquiera y llevar este proceso yo no sé si dará éxito pero algo hay que hacer no sé si entonces, esa es una vía que nosotros se nos ocurre, sobre todo porque si se explora esa vía y es una vía muy costosa porque va por la vía del procedimiento administrativo y la ganamos a la vía para que todos los demás del dictamento y todos los interdictores y secretarios entren por ¿No? entonces, esa es una de las estrategias, ¿por qué? porque vosotros, desgraciadamente no tenéis esto este es el boletín oficial de Castilla-Lego la normalidad de Castilla-Lego ni tampoco tenéis esto. Y no tenéis el boletín de Canarias. ¿Ah? Canarias no tiene, pero vosotros no tenéis. Y no tenéis, no voy a sacar los no, el de Asturis. No tenéis el boletín de Boja de Andalucía. Entonces en cada comunidad tienes que buscar una estrategia distinta. A mí, después de darle vueltas a todo este desastre... Lo que se me ocurre es explorar esa vía. Creo que la masa de es la vía que están llevando con algunos ayuntamientos en el alentamiento de Zaragoza contra el gobierno de Aragón, que también son unos centímetros en el tema de la gestión de, la, de los servicios de alta, Con una diferencia, y es que aquí partidemente los dos. Es que la situación de servicios de que os contaba contado, de es desastrosa, es que aquí en Aragón todavía podrían decir, bueno, pues mira, la residencia en Aragón, el ratio de la residencia por persona mayor de 65 años está en 6,8. En los emburgues de Zaragoza, no lo he traído a la misma, base, pero 6,8. Es que aquí después de denuncia, vosotros no tenéis el ratio teniente de residencia. Entonces, claro, en Aragón dice, bueno, vamos a perder unas cuantas plazas. Bueno, pues las perdéis, pero es que vosotros no podéis perder nada. Porque es que ya perder algo es perder lo poco de lo poco que tenéis. Entonces... Ese es un planteamiento, una estrategia que yo no hay Hay estrategias de guerras de guerrillas. Por ejemplo, tenéis que estar atentos, como decía el otro de esta leyenda, tenéis que estar atento a unas cosas que están planteando en algunos ayuntamientos que son perversas. Pero es que esta gente lo hace muy bien. Que en las modificaciones de las ARBCs o los presupuestos. Ojo con eso. Porque mira, el Ayuntamiento de Marbella, que está hecho en en está haciendo esta ficha estás ficha, el PP las ha distribuido en muchos sitios la ficha tiene área, unidad, responsable, de descripción de la actividad por personas, por trabajadores descripción de la actividad, objetiva, conseguir financiación, propia tasa o subvención y pone existe convenio incremento de colaboración en caso de sí o de no y se ha que pone el final si es propia no. ¿qué es lo que están haciendo? Aquellas aquellas personas que están en un servicio propio y no les interesa porque son revolucionarias, porque se llevan mal, porque no sé qué, que en el próximo RPT la ponen en un servicio impropio. Claro, cuando haya que eliminar a la gente diciendo cuál es su orden de servicio propio dice vamos a ser objetivos, vamos a quitar a aquellos que están en los servicios impropios si es que ha modificado la RPT dos años antes le decía a los compañeros de, del sindicato de la RPT vamos, digo también a los de comisiones se los también a, a donde me llaman yo digo que no se puede permitir que haya modificaciones de RPT en este momento ¿eh? porque eso es señalar a quien va a despedir y a quien no va a despedir a mi me cae mal Natalia porque Natalia es roja que lleva el pelo de color indeterminado. Y entonces dice, ¿qué ¿Esta mujer la voy a poner, está en un está en un servicio propio de información y orientación, o ahora la voy a poner en un servicio de atención a la tendencia? Y le cambia el rato no se entera porque eso se hace con los presupuestos, se hace con un tocho que la gente no es tan loca, y tú ni te enteras de que te han cambiado y ahora dentro de dos años cuando termine en mayo las elecciones van al presupuesto de 2016 y el interventor dice todos estos pro, estos están con estos puestos de trabajo que están en un pro no los acuerdo y se lo siento, no tenemos la de respetar el partido si cojan y claro, este planteamiento es dramático, pero yo a eso yo creo que y es la última reflexión yo creo que el, el problema que tenemos en este momento es de que tenemos que lograr la unión de todos las personas implicadas. Y en este momento no las tenemos. No las tenemos en Independencia y no las tenemos en Servicios Sociales. Independencia lo hemos visto muy claro. Cada uno ha ido buscando su interés particular. Eso es mediría. Desde el primer día del 3 de diciembre que hay una manifestación en Madrid donde el Fermi Nacional Se vende al gobierno de, de España, desde ese día se acabó la historia. El CERMI tiene otros intereses distintos a los intereses de la ley de dependencia para la gente. Habló, no del CERMI. Para mí, la gente que trabaja en las asociaciones del CERMI, la, las asociaciones, la entidad, habló de los representantes nacionales del CERMI. No sé si aquí en Andalucía no, pero bueno, habló de los representantes. Entonces, claro, tú no te, no te extrañes que el presidente del CERN, este señor que se llama Luis Cayo, lo encuentre con la ministra en el partido de Nadal del de, de López Rusa en Nueva York. Pues vale, no sé Ahí se defiende el magnífico a Y a los capacitarios, y a los... Han... Bien, claro, es un sitio propio. Pero claro, eso es no negociado. Dos. En el tema del, del, de la dependencia, está clarísimo. Las aseguradora aseguradoras están poniendo para las ruedas para que esto se caiga, su... Pero también los pequeños empresarios. La Federación de Empresas de la Dependencia también se han encargado de gestionar esto y sacar su taja de acuerdo en el ministerio. No entregaron las firmas que fuimos recogiendo en toda España. Pero luego no solo eso. A eso tienes que añadir otro tipo de gente que está trabajando la política. Por eso a mí me parece que, que yo creo que este tema no puede ser en servicio locales que los pase lo que no va a pasar a la servicios locales, ¿qué pasa? En servicios locales tienen los colegios profesionales. Cada uno defendiendo su... En servicios sociales tienes un tercer sector, una parte del tercer sector, que piensa que esto les va a dormir Y esto lo les viene bien. ¿eh? Yo recomiendo que leáis los documentos de Víctor Renés, de Caritas, y entendéis a partir de lo que publica Víctor rené cómo entiende la complementariedad de los servicios del tercer sector al servicio público que tienen que ser los servicios sociales. El plan conceptado nació en ese espíritu, precisamente con este sociólogo de calidad. Ahora, otra cosa es, otras determinadas alcachofas sociales que están en esos sectores, que dicen lo que dicen. Entonces, no sale... Esto no sale si no somos capaces de unir todos los toda la gente y además sabiendo que las personas que les afectan no pueden acompañar. Es decir, es un plus para nosotros, como trabajadores, como profesionales, es un plus. Porque yo no puedo tirar de mi madre. Y a mi madre no la puedo poner una camiseta naranja No en calla de camiseta en la <risa> pues Se me ha dicho por eso el no viernes. Entonces, tenemos el compromiso ese. Y con esto acabo. Me gusta terminar con esto porque además me parece que es muy simbólico, o se encuentra lo de la pata y el huevo y se encuentra lo de trascendente, va a hacer una tontería al final. Pero es en este momento, o, el, o los trabajadores tiran, como ha sido la marea blanca, del sistema, y ahí entra también la academia, ¿eh? que también la academia está tan amplia, la, habló, la academia habló de, de, la, de la universidad, yo trabajo en la universidad, yo doy todas mis clases con camiseta de naranja, no han elegido padrino en promoción y se nos han condición, que no vaya. El profesor, no me cae un camiseta con las un trasero y con Entonces, quiero decir, están en otro mundo. Están en otro mundo. Y si se acaban los servicios sociales, se acaba el trabajo social. El 70% de los trabajadores sociales trabajan en el sistema de servicios sociales. Yo soy optimista. Yo siempre me acuerdo del pato y soy más antiguo antes que tenéis más experiencia. ¿no? <risa> <risa> Yo siempre sí recuerdo que Patroso dice lo mismo, hice, nosotros le damos dos, tres, 20, y logramos cambiar la palabra la palabra beneficiencia de la Constitución y Y era nada. Nosotros ahora tenemos colegio, tenemos facultad, tenemos mm, estructuras laborales, tenemos puestos de trabajo, tenemos todo. Y sin embargo, no vamos a ser capaces de eso. De, de mantener esto lo que pasa es que falta un plur falta el plus del compromiso la gente está involucrada bueno, no, la gente tiene miedo lo has escrito muy bien en un libro que se llama el síndrome de Catrina os recomiendo que lo veáis y recomiendo si podéis que nos traigáis a hablar en plan filosófico sobre el tema del miedo ¿no? es decir en este momento no nos vale solo con involucrar tenemos que comprometernos y para lograr esto volver pasar y poner eh, la, la última para que esto no se repita, ¿no? Esto es una sopa boba que hicimos en Zaragoza. Vamos colaborando aquí, ¿Eh? lo queremos compartiros. Entonces, para si alguien lo quiere tener la ponencia o recibir unos, unos mensajes que nosotros nos damos de la asociación de directores, directores sociales al trabajo 2.1. Si no la página web se encarga de, de subirlo ¿no? todas las semanas. Los, los estudios. Pero yo lo que os digo es que tenemos que dar un paso más, que es más que involucrarlos. Tenemos que comprometernos. Y el compromiso va más allá. Los trabajadores sociales tenemos tres cosas que hacen. Tenemos que estudiar. Es decir, todo esto que os, que os he explicado, hay que estudiarlo. No vale hacer eh, solo para aprender. Necesitamos estudiar más. Tenemos que leer más, tenemos que estamos un momento muy bueno, tenemos algunos trabajos de fin de grado, tenemos el máster, tenemos el doctorado, Joder, yo fui asistente social que tuve que hacer la reválida, ahora tenemos muchísimas cosas que estudiar, ¿no? Y no solo para investigar para que nos dé, no, hay que estudiar, hay que saber de lo que estamos hablando, y además a la persona que dice tonterías le eso es una tontería, aquí todo el mundo viene y habla de este tema sin estudiar, no se puede hacer eso, incluso los profesionales que vienen a este tema que deciden, esto te lo ha inventado esto no sirve, esto no tiene rigor si alguien quiere decirme que uno de los datos que dales es un dato falso, que me lo muestre esto es espíritu y científico estamos en la universidad decía Ortega de Gasset que ciencia es todo lo que se discrepa pues ahí de eso se trata Estudio. la segunda cosa es la ética no lo tenemos Hemos, ese día no fuimos a clase es decir, la ética tiene dos principios básicos que he estudiado es el principio de la beneficiencia vamos a hacer lo mejor para nuestro usuario y estoy hay que hacerlo nuestro usuario, tenemos que hacer lo mejor para él, y muchas veces hacemos lo mejor para nuestro público, no para el usuario y tenemos que respetar la autonomía del usuario, lo que él quiere tenemos una axioma que es la voluntariedad del usuario y esto no lo hacemos y la tercera es lo que decía el compromiso Faltaría una cuarta persona voluntaria, que esa es eh, tener sensibilidad y sentido de humor. Pero eso ya es voluntaria. ¿Vale? Pero la tercera, que es obligatoria, es el compromiso. Y la diferencia es que entre involucrarse y comprometerse está en que cuando tú te comes un huevo frito con jamón, ¿no? la gallina se involucra, el cerdo se ha comprometido. Eso, ¿sí? Muchas gracias. a mi mujer que antes las 3 de la mañana llegaría para nadie ¿eh? así que, que el debate no sea un lado así que sí dejamos bien, eh, bueno, buenas tardes eh, vamos a empezar un poco el debate eh, tal y como estuvimos hablando en su, en su momento eh, después de haber oído a, a José Manuel y lo que se le pidió es que nos hablara de las estrategias que se están siguiendo en otros sitios y cuáles son las estrategias posibles aquí yo creo que los datos no dan más y además yo creo que en los datos era lo que todos estamos intuyendo cuando estamos trabajando en, en los servicios sociales o lo que la gente nos es decir a mí me siguen sorprendiendo, pese a venir del campo, pese a hablar con las compañeras, cada vez el dato me sigue sorprendiendo, aunque lo conozca. Es decir, pero tan, tan, tan mal estamos. Yo no sé si es menos dos o menos, menos diez o algo así, se si puede ser. Entonces, ahora ya damos un turno de palabra y sí que es importante, aparte de las cuestiones, intentar centrar qué podemos hacer o en el país valenciano. Es decir, hacia dónde podemos lanzar una estrategia posible. Además aquí veo a gente del colegio, del colectivo de trabajo social de Carrevolta, de la academia, del sindicat, regidor regidora, voy a que a mí lo que menos me gusta es la edad media <risa> de la sala. Es una cosa que me tiene preocupado ¿eh? Cuando vas a dar una charla, habló de la edad, habló de la edad media de la sala en cuanto a la edad. La edad media en la que estamos casi hay alguna gente joven, ¿eh? la, media la media de edad. Sí, pero la edad media es la que ya el trabajo no te da placer y el placer te cuesta mucho trabajo por eso hablo de la media entonces yo, yo hablo de que no, no, no voy a seguir en ese plan que la gente que yo recuerdo cuando estábamos en el plan concertado íbamos con la patro, hay gente aquí que es gente que para mí son referencias históricas, ¿no? De, del trabajo social de gente que ha estado luchando y, y claro veía a la gente que, que, que quería hacer cosas y la gente joven estaba ahí tal y ahora la, la gente más joven no está no, no estoy haciendo estoy haciendo como el cura que le dice a los feligreses la gente joven no viene y, y resulta que solo dice a los jóvenes que están pero de, de, yo quiero decir que nosotros teníamos otra otra otro compromiso yo eh, mientras cogéis y os penséis si hacéis alguna palabra o no y ya sentado porque si no luego me canso mucho eh, yo recuerdo que era como cuando lo de los canteros de Sevilla ¿no? que cuenta la historia del filósofo ese que encuentra dos canteros en la Edad Media allí haciendo picando piedra Y le dice a un cantero, ¿tú qué haces? Y el tío estaba aquí, 40 grados al sol en Sevilla, que se jodan los sevillanos, y es que en Malaga tenemos mucho contra los sevillanos. Y, y dice, pues picando piedra me quedan 10 horas, tal, y estaba hundido. Y le pregunta al otro, ¿y tú qué haces? Y estaba con el martillo. Dice, yo, yo estoy haciendo la catedral de Sevilla, emocionado y motivado. Cuando estábamos con el plan concertado, tú ibas a los sitios y encontrabas a trabajadores sociales haciendo catedrales. Y ahora encuentras a los trabajadores sociales más jóvenes picando piedra. Y esto es un tema que me duele el alma, pero yo es que creo que tenemos que conectar con, con una generación de trabajo social que se han quedado fuera de nuestra de nuestra motivación. Yo es que a lo mejor, como soy casi un hijo de patro, pues pues estoy en otra movida, pero yo creo que tenemos que sumar más ¿no? y sobre todo más a la gente más joven. A ver si así se han animado a alguien a explicarlo. Bueno, eh, obrimos un tor de paraula. Hay personas que he huido. Muy bien. Vamos a ver. Eh, la primera, a la compañera Ana de UGT. ¿no? ¿Perdona? ¿Cómo? Maripao. Vamos a ver. Eh, hay más más estrategias. Había una estrategia que es la de la, de la reivindicativa. Es decir, hay que estar en la, en la calle. Es decir, yo eso... Y, y te contesto también a ti porque igual no me he explicado bien. Es decir, hay una estrategia que yo considero eh, que es eh, poco eficaz, pero no por eso no hay que no hacerla. Es decir, yo voy a todas las manifestaciones que puedo, estoy en todas las movidas que puedo. Es decir, hay que hacer reivindicación en la calle y hay que contar con la gente. Lo que decía de la gente es que yo no puedo contar con mi madre no puedo contar con determinada gente que está tan mal o que es tan vulnerable que no somos capaces de tirar sí que hay una reflexión que nos estamos haciendo en este momento y que es, es muy dura que es, ¿a quién cuesta más movilizar? ¿a los profesionales o a los usuarios? yo os digo una cosa, eh, la gente de Marea Naranja de Aragón ha hecho un cole, un, una revuelta Con el tema de los salarios social, utilizando el tema de usuarios de, del salario social, de allí, de la renta de inserción, y está saliendo fenomenal. Es decir, hay que contar con ellos. Lo que digo es que ellos no podemos muchas veces... Yo trabajo ahora en una residencia de mayores. Yo tengo a más de la mitad que están en encamados. Es decir, no sé si me entiende entienden... ¿Yo? Ah, sí, sí. ...preparados a la a esta gente que está... Sí, sí. Sí, sí. Yo estoy hablando de nuestros usuarios en, en, en el tema, ese concepto tal. No obstante, eso es demoledor. Cuando quieren hacerlo y se prestan a hacerlo, es demoledor esa, esa visión. Eh, nosotros tenemos que ser capaces de hacer esta reivindicación porque en la medida en que estamos en la agenda de los medios de comunicación vamos a estar en la agenda política y eso nos va a dar agenda pública y esto esto tenemos que hacerlo, esa es una primera estrategia, nosotros hicimos hace como para las elecciones de mayo del año pasado del año pasado no, de hace cuatro años hicieron un reportaje durante, durante seis semanas de los seis temas que afectaban a la política a la política me refiero al, a los partidos políticos, a los votos hicieron uno de sanidad otro de educación, otro de pensiones otro de empleo y nos metieron a nosotros en servicios sociales yo tuve la oportunidad de trabajar con los popers del país, del periódico El País, en ese tema y, y lo que venían a deducir es que esto no no tenían influencia en la política porque no estaban en la política entonces eso hay que retomarlo porque son gente que está en, en eh, viviendo aquí no entonces esa es una primera estrategia, otra cosa es que sea estéril, yo la verdad es que Mira, yo hice un esfuerzo tremendo jugándonola con las plataformas de la dependencia de Valencia para entregar 250.000 firmas en el Congreso de los Diputados. No nos dejaron entrar. Nos llevaron, nos llevaron arrastras, tuvimos que pelearnos con la plataforma de la con, con las empresas de la dependencia y al final lo entregamos. Jaume, el presidente de las plataformas nacionales, Sandra que hizo el documento y Y la niña de cristal, Elvira Murcia, que vive aquí, en Valencia. Yo me pillé un pasmo que no vea, porque no me lo dejaban entrar y yo veía a Torrente. y Llevamos nosotros las firmas. La contestación del Congreso de los Diputados, o la puedo pasar, es vergonzosa. Se Señía Jordi Ovole y se reía. La contestación una. Damos acuse de recibo de las 250.000 firmas y trasladamos al Ministerio de la Presidencia. ¡Hijoputa! 250.000 firmas y más dedicados línea es decir, hay que hacer esa reivindicación, por supuesto, pero eso no va a parar este desmantelamiento, ¿vale? Segundo, el tema de la colaboración institucional es una colaboración, eh, digamos, en los sitios donde se pueda, es decir, donde haya gente que les preocupe este tema, sea donde sea, quieran hacerlo, pues lo hacemos, ¿no?, el tema del acoso administrativo es el previo al tema judicial tú no puedes iniciar un proceso ¿no? si antes no has agotado el procedimiento digamos, establecido como tal entonces para judicializarlo hay que hacerlo en este tema de servicios sociales nosotros hemos trabajado porque nosotros no tenemos dinero, si yo tuviera 20.000 euros que vale la demanda nosotros pondríamos una denuncia en el Tribunal de Derechos Humanos pero no por este tema por el tema de la ley de dependencia. Lo hemos trabajado con los abogados de Amnistía Internacional, que son los que colaboran con nosotros, porque también están colgados como nosotros, y estamos trabajando, explorando ese tema, pero es que es muy difícil. Sí, nosotros... Entonces, sí. No, estamos empezando a mirar el tema de la Carta Social Europea. Sí, sí, pero esto... También para poner una demanda. Ya, pero antes de hacer todo eso... La, los abogados de amnistía internacional nos dicen, tienes que seguir todo el proceso tienes que empezar por un caso llevarlo al tribunal ordinario a ceno, a llevar tal. eso valorado en un despacho de abogados vale 20.000 euros con las costas con todo eso. entonces es difícil llevar ese tema hombre, yo desde mi punto de vista es que el problema es que incumple la ley eso eran las 250.000 firmas para mí es que Fabra es un insumiso es un antisistema es decir, claro, no está cumpliendo la ley entonces, ¿qué es más antisistema? ¿dejar morir a 70.000 dependientes sin recibir la atención o quemar dos contenedores? yo no los quemo, pero ¿qué es más antisistema? entonces, habría que ver eso ¿no? entonces la, el tema, esa propuesta es previa para la acción judicial y otra de las propuestas de, de lo que sería el, el tema es sobre todo ...a explorando lo que va pasando... ...porque esta ley, si algo todos estamos de acuerdo... ...es que genera incertidumbre... ...con lo cual hay que estar... ...el discurso que he dado hoy aquí... ...los que estuvisteis en Cuar de poblet ...no es el mismo, estuve en Carrevoltas que me invitaron a cenar... ...no es lo mismo, ya es otro... ...ya hemos cambiado, ¿por qué? ...porque estos tíos en menos de tres meses... ...te han sacado ya una orden, tan han cambiado el ...coño, es que van súper rápido... ...entonces nosotros tenemos que estar... ...en esa incertidumbre, movernos en el caos... El tema del papel de las diputaciones mira, yo no lo sé aquí porque aquí habitualmente no hay una tradición histórica de que las diputaciones tengan servicios sociales en Andalucía y Castilla y León, que son los que verdaderamente tienen competencias en servicios sociales las diputaciones han pasado para un PP que los quería disolver porque es una institución franquista la diputación, se genera en esa época han pasado como ahora gobiernan todas las diputaciones han pasado a protegerlas Entonces, claro, en el tema de servicios sociales hay que hacer un estudio en cada comunidad. Como yo de esta comunidad no me lo sé, no voy a opinar, pero esta comunidad está más como está Aragón. Es decir, tiene diputaciones pero no tiene gestión en servicios sociales. En, las, en Andalucía las diputaciones tienen un montón de gestión. Nosotros hemos hecho un documento que no lo hemos hecho para Valencia, pero yo como estoy en Andalucía lo he hecho. Este estudio económico que hemos hecho para... Para España, yo lo he hecho en, en Andalucía, para una ponencia que hice en Andalucía. Las diputaciones en Andalucía gestionan 268 millones de euros en servicios sociales. Frente a 500 millones que gestionan los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes. Entonces, claro, hemos hecho una... Por ejemplo, esta que fue para, para Sevilla... La Diputación de Sevilla, niño que mal veo, gestiona 84 millones de euros. Es decir, claro, no voy a opinar de las Diputaciones de Valencia. Sé que hay, por ejemplo, en el País Vasco, a las Diputaciones Forales se han dado plenos poderes. En la reforma local, y de hecho el PNV se abstuvo. Fue el único partido que no votó en contra de la reforma local. Votaron todos los partidos, desde Bildu hasta... hasta... UPyD, todos todos los partidos votaron en contra menos el PNV porque lograron meter el tema de la financiación el, el tema de las competencias de diputaciones forales porque tienen otra estructura allí ¿vale? entonces no, no, no puedo opinar cómo va a quedar aquí, habría que hacer este estudio si queréis hacer este estudio a alguien que maneja bien el excel y quiera hacer para Valencia podríamos hacerlo para aquí y en el tema os he más o menos a las Y en el tema de, de lo de votar a un un partido, pues, un partido y, y un tema del Consejo de Trabajador Social, mira, yo hace poco daba una conferencia que me invitaron para en una feria de empresarios y me decían ¿tú qué harías si fuera empresa? Y dije, vende las acciones. ¿No? Pero esto va fatal. A un trabajador social yo tengo 150 alumnos de trabajo social allí en Málaga. Y la verdad es que me duele el alma. Pero es que yo, esta semana, mi amigo Gustavo se va a Inglaterra a ver a su hijo que está trabajando en el hotel de camarero de los hoteles Marrio ¿no? En, una pisa, en un piso patera, el trabajo no humilla nadie, ¿eh? yo he trabajado mucho años en la vendimia y no pasa nada, pero el chaval es licenciado en físicas, sabe seis idiomas y tiene un máster y es un tío súper inteligente claro, a un alumno de trabajo social que han que antes tú los veías que empezaban, teníamos unas promociones, que salían y que encontraban trabajo y se enganchaban y militaban. Pues ahora lo tengo muy difícil. De todas maneras me sorprende. Yo el otro día estuve en la feria de Asturias y me encontré dos niños de trabajo social. acababa la carrera y habían montado una empresa. Y daban servicios de trabajo social a las residencias pequeñitas que no tenían trabajador social como no les obliga la ley, pues no tenían trabajo social, y ellos decían, pues mira, nosotros vamos una tarde a esta residencia y le hacemos la asesoría de a otra tarde, y estaban viviendo de puta madre, llevando años viviendo de puta madre, o sea, que te sorprende que todavía hay espacio, ahora, el concepto ese de, de si es que si se caen los servicios sociales, no hay futuro para el trabajo social, es decir, el futuro del trabajo social está en la medida en que estén los servicios sociales y que estén los 7 millones atendidos. ¿no? Y luego lo de los partidos pues es un tema controvertido, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, aquellos partidos que utilizan como rehenes de la política a las personas más vulnerables, como es el caso este de la, de la dependencia o de la reforma local y de los servicios sociales que tenía Valencia, yo es que de verdad, es más, te voy a decir una cosa, si en la llenadita de Ita vuelvo a gobernar el PP en mayo, a mí no me llaméis más que en cuatro años. No <risa> luego ya, bueno, yo... Luego ya me da igual que sea un gobierno... Vengo del Ayuntamiento de Villarreal, es un gobierno cuatripartito, de compromiso, soy Izquierda Unida, no sé cuándo... Coño, y hablas con los trabajadores y dicen nos dejan trabajar. Y digo, bueno, pues ya es bastante, es que ya pedimos respirar Entonces yo, en este momento, mi pelea está contra el Partido Popular de este tema porque es el Partido Popular en la materia que yo estoy trabajando. Luego no me gustan muchas cosas de lo que hacen otros, ¿sí? ¿eh? También. Y me ha parecido que deberían de aprender la lección del voto de Podemos, que no es, no es un partido. En este momento está configurándose como otro tema. Entonces yo creo que hay que aprender la lección el otro día que estuve en un tema donde había concejales del PP y del PSOE y era justo en la Diputación de Sevilla como era un acto más institucional tenía concejales de todos los partidos digo no había entendido lo de las elecciones no había entendido lo de Podemos ¿creéis que va a soportar la gente más este mamoneo que tenéis? es que tenéis que llegar ya de una vez a entender que si hay colaboración institucional y podéis ayudar a los 7 millones de personas que están haciendo esto, la gente lo va a entender. Si no lo entienden, os tenéis que ir a tomar por el saco, porque es que la gente, las situaciones cambian cuando devienen a ser insoportables. Estamos en esta situación. Es decir, estamos en la última red. La última red que tenemos en este momento es esta. Si se desmantelan los servicios sociales más básicos y nos desmantelan el estado del bienestar... Esto, yo hablando con Jordi Oble es que no se lo creen no se creen que hay niños que pasan hambre y dice, es que pasan y dice, es que no podemos soportar esto entonces sí que hay que ir yo iría más que a partido a personas es decir, hay que hacer la vida imposible desde el punto de vista legal ¿eh? de, de eso aquellas personas que generan sufrimiento a la gente sea donde sea y, y hay que señalarlos y sí que es cierto que en este tema la parte que a mí me corresponde yo creo que hay que tomar una iniciativa propia de, de decir no podemos contar con el Partido Popular más a no ser que cambie pero es una decisión personal esto es una opinión los datos son incuestionables esto ya es una cuestión personal no sé ya dos palabras más demandas. ¿Alguna persona más? Muy bien ...primer donem la paraula a Javi... ...no, no, a Javi primer... ...primer Javi la tiene la paraula... ...después allá... ...después Gustavo y después Isabel... Oye, no importa presentaros que si no, no sé... quién ...dónde trabajáis o qué es lo que hacéis... ...porque eso me puede orientar... ...un poco, ¿no? Todos... ¿Incluido el PP? No, no, menos el PP... Yo acabo de tener ahora todos y ayer tuve ayer no el domingo me llamó el secretario de política social de Podemos, que es de Zaragoza, ¿eh? ese muchacho y también dijo que estaba eh, van a quedar para ese tema, es decir, es todos aquí todos están contra el PP. Es una ley muerta. ¿tú? Sí, no, bueno, no, no. Vamos, te equivocas. Mi experiencia me dice que luego viene un partido político a gobernar y dice, bueno, pues ya que la han hecho <risa> la voy a dejar. Entonces esa también es mi experiencia. Dice, "Yo no he sido, fue el otro." Y entonces la deja. Yo de verdad, yo creo que la la A ver, vamos a ver. Yo creo que hay que cambiar. Yo creo yo confío en el tema de la política también. Es decir, muchas decisiones se toman la política. Yo no, no soy un activista de la política, pero pero entiendo que a los políticos hay que poner en valor las cosas que nosotros estamos haciendo y hasta ahora no la tienen. Entonces, tenemos que ser capaces de poner esto en la agenda política. Y esto significa este esfuerzo, este este tema de las personas y, de, y del tema de la Yo estoy con el compañero que decía, el tema Javier, que decía lo del tema de diputación, de los plenos y tal. A los concejales no les gusta que le amargue un pleno. Entonces, ¿tú ha habido una estrategia que han hecho los compañeros de Castilla-La Mancha de la Asociación de Defensa de los Servicios Sociales que les ha funcionado muy bien que ha sido arruinar los plenos a los, a los tíos de, del PP que iban en contra de esto es decir, ¿por qué? pues porque al final la gente en el pleno te conoce y a la gente no le gusta que en tu pueblo quedes mal, entonces bueno pues pues ese tema hay que sumarlo a esa estrategia, yo iría más, es decir lo que sale en la prensa, o sea, mirad, nosotros estamos aquí hemos echado un rato muy agradable. Bueno, por lo menos yo que he estado hablando mucho, vosotros me habéis soportado. Pero esto no le ha dolido nada, no sé cómo se llama la consejera, porque la cambiáis cada cinco minutos aquí. Sánchez Aplana. Sánchez Aplana. Esto no la ha preocupado nada. ¿Sabéis lo que la ha preocupado? Que hoy la gabinete de prensa la ha pasado las 14 noticias que hemos dado como asociación de gerente con los titulares estos. ...de que faltan tal... ...que es la comunidad... ...esto es lo que habrá traído... de ese... ...mira a ver cómo arregla esto... ...para que esto no salga... ...entendéis... ...eso es lo que les preocupa... ...pero les preocupa más... ...visualizar eso... ...nosotros en eso no somos buenos... ...leche, es que no somos buenos... ...es que... ...nos cuesta muchísimo vender las cosas... ...entonces tenemos... ...que aprender... ...a dar comunicación a la gente... ...nosotros hacemos lo, lo que podemos... ...hacemos lo que podemos... ...no tenemos más capacidad... ¿eh? ...también os lo digo... Y luego, eh, esa presión a nivel municipal ¿no? y de colectivos usuarios más o menos tendría que entrar por esa vía. Y lo que decías tú de, del tema de la derogación de la ley, yo creo que esta ley no se derogará. Se harán modificaciones de reales decretos para modificar algunas cuestiones puntuales. Pero no se... Sí, se han comprometido, pero pero luego eso no se deroga porque eso es muy difícil, el complejo parlamentario habrá reales decretos. A mí lo que me preocup... yo es que sabéis lo que pasa que tengo un... voy a decir una cosa que es muy controvertida, pero la voy a decir. Yo estoy yendo a las mareas naranjas, yo participo de la marea naranja de más de todo esto, al final todo esto se convierten en, en, en, en gente que se mete ahí para manipular un grupo que está en este momento tal y luego estamos mmm, planteando muchas acciones abarcando muchas cosas entonces la marea naranja el otro día estuve en la asamblea de Podemos, en la Casa Invisible en Málaga, la marea naranja vamos a la marcha de la dignidad la marea naranja vamos a las manifestaciones del aborto la marea naranja vamos a los temas de tal, yo digo ¿y de lo nuestro qué? entonces tenemos que reflexionar en ese tema tenemos que reflexionar y enfocar si a nosotros nos interesa estar metido en todas esas estrategias o nos interesa estar en lo nuestro y esto es un tema que de verdad que no lo tengo claro ¿eh? pero en este momento es un tema que deberíamos reflexionarlo yo y voy a decir una cosa que me va a buscar muchos enemigos, pero yo por ejemplo el otro día tuve una discusión porque yo voy a las manifestaciones estas de, que hay del aborto, del feminismo todo eso y yo voy con mi camiseta naranja a las manifestaciones de las camisetas moradas ¿No? pero yo no veo mujeres de camisetas moradas en las manifestaciones de las camisetas naranjas yo no veo a las responsables de las plataformas y si me escucha esto patro me mata porque el patrocinio de la era fue presidenta de mujeres progresistas muchos años yo no he visto a las plataformas la, las líderes de, de los temas feministas hablar de este tema del desmantelamiento de la ley de dependencia de los servicios sociales yo sé que esto no es un política de igualdad los servicios sociales y la dependencia no es política de igualdad, pero las mejores políticas de igualdad son las políticas sociales y las políticas de dependencia. Y, sin embargo, no están. Cuando quitan a 165.000 la seguridad social, se la quitan a 157.000 mujeres. Los otros eran hombres. Cuando rebajan el 15% de la prestación económica de las 400.000 cuidadoras no profesionales, el 92% son mujeres es que el modelo este social que está llevando el gobierno es para que vosotras no estéis aquí vosotras estáis cuidando a las personas más vulnerables en la familia como todavía ha sido que hacía aquí en la universidad entonces claro este cambio de modelo social afecta al avance de los derechos de la mujer durante mucho tiempo Y sin embargo nosotros estamos en todo No hablo de la paz Por ejemplo Lo del tema de los desahucios Es decir, nosotros necesitamos Tener nuestra propia identidad y a lo mejor Como somos tan pocos, tenemos tan poca fuerza Y tenemos Yo por ejemplo me enfadé un día que estaba La la, la, la Elvira Murcia Encadenada y con huelga de hambre En la puerta de la, de la Generalitat ¿Fuisteis a verla? ...la foto que salió en todas las... ...eso era ella de camiseta naranja... ...y uno de la paz de camiseta verde... ...que coño, llamé a... ...que hacen los de la paz de ahí... ...es que eso es nuestro... ...porque al final lo que se visualiza es que la paz está haciendo esto... ...no sé si me entendéis... ...lo que os quiero trasladar... ...sé que esto es un tema conflictivo... ...es para debatir, eh... ...no lo tengo claro ni yo... ...pero lo que digo es... ...que tenemos que pensar dónde gastar... ...tú imagínate... ...que tú tienes un, una bala... ...no... Y tiene un tiro. O tenemos cinco tiros. Tenemos que saber a quién solo... Ponemos poner tres o cuatro delante, así, a ver hasta dónde llega la bala. Pero tenemos que saber dónde disparamos. Y nosotros estamos gastando mucha energía en muchas cosas. Entonces, simplemente lo dejo para la reflexión. No no más que para la reflexión. Porque yo, por ejemplo, estuve en la facultad de la Universidad de, de Granada y tuve un conflicto global así de esto de, de pensar que todo hay que cambiarlo, todo está en la revolución. Digo, mira, nosotros, yo por lo menos estoy para el tema del sistema de servicios sociales y de la dependencia, y me uno con la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, porque ellos están defendiendo la sanidad pública, y me uno con la marea verde, pero cada uno tiene, no sé si me entendéis, ya, ya he levantado los brazos y he cometido un error, porque voy a llegar en vez de a las tres, a las tres y media, venga, rápido. Esto no lo discutimos, ¿eh? Esto es una opinión para tener en cuenta nada más, ¿eh? Cada uno, que esto, cada uno lo discuta en sus asambleas cuando tenga las reuniones de las mareas naranjas y tal, ¿eh? eh anem a ver. Eh, abans de donar les, les paraules, n'hi ha en quatre demanades eh, se'n recorden del grup de Finsací que se vos han donat unes fitxes per a que les torneu omplides o les envieu al col·legio, ¿vale? I dos eh, del grup Finsací... Eh, porque o lo que planteaban era eh, este cuarto de hora final que nos queda, que intentáramos afinar, ¿no? propuestas, ideas claras o acciones, ¿eh? que podemos hacer en el ámbito del País Valenciano. Tienen la para el Elvira, Carmen, Sonia y Javi, y así hacemos. Como es siguiente, no quiero hacer ninguna pregunta con este objetivo. tomando una, pues, una cosa que, que se la compañera respecto a que se me fue y bueno eh, es interesante que que, que vinieses del ¿no? eh, curso próximo eh, nosotros tenemos unas actividades formativas a lo los trimestres y pues, es una exposición muy interesante para que los estudiantes de este análisis que has hecho sobre la realidad política y los servicios sociales entonces es una limitación si aún estamos a tiempo y en algún aprovechar para venir o en el caso de vale, muchas gracias ¿Puedo sacarme? ¿Qué ¿Eh? Si es difícil conseguir detenido. Para mí muchísimo. Nosotros... Sí, sí, pero no... Vamos a ver. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. No, no es un tema de euro. Es un tema de... de, de nosotros tenemos una... Eh, hemos hecho un... Vamos, tenemos una cuota de 60 euros cada... ...cada usuario, cada asociado y tal... ...entonces nosotros este tema... ...estamos esperando que alguien ponga eso de crowdfunding... ...como se llama, quedo lo del crowdfunding... ...para ver si sale... ...pero es muy difícil... ...es muy difícil, la gente ni siquiera... ...te firma cuando hay algo... ...haces una iniciativa en... ...en, en recogida de firmas por la red tal... ...es que no es un tema que en este momento... ...estemos convencidos... ...no, no es un tema... ...otra cosa es que digas... ...yo por ejemplo a los que he estado con ellos de la UGT... ...les he dicho... ...porque no nos prestáis un abogado que no haga esta estructura... ...tal y cual... ...o los abogados de Amnistía Internacional... ...pero claro, es que al final... ...te dicen los de Amnistía Internacional... ...es que nosotros estamos mil batallas tío... ...vosotros buscaros alguien... ...es que todo el mundo que está comprometido le exigimos más... ...no sé si me entienden... ...yo por ejemplo... ...he hecho este viaje... ...y los de la plataforma de la dependencia de, Val de Alicante... ...que son tíos muy comprometidos... <coughs> Lo lleva un colega trabajador social, eh, me dice, pues ya que estás aquí, pasatita, digo, sí, y os barro el, el, el centro. Es que no damos más de sí, entonces es muy difícil, muy difícil. Si lo conseguimos, vamos a hacerlo. Yo ahora, por ejemplo, tengo una demanda presentada que va a hacer la asociación y vamos a intentar buscarlo, que es contra el defenso, contra el defensor del pueblo, sí, el programa entre todos, al tribunal a la Fiscalía de Menor del Tribunal Supremo por el tema del programa entre todo y sacar niños con en la, esto pero es que no damos más de sí y nosotros no contamos con estructura no tenemos colegios profesionales no tenemos no tenemos nada entonces otra cosa es que esto si lo conseguimos lo vamos a hacer y si quieres hacerlo te pone en contacto con merce con xavi con con natalia y tal y si eres capaz de darnos vislumbrarnos una idea de esas magnífico si la consiguiéramos no lo gastaríamos en eso en llevar al Tribunal de Derechos Humanos un caso de dependencia, y de además de Valencia. para una Carmen? Sí, yo sin micrófono. Eh, primero... Pero es que no te escuchan. Bueno, pues por resumir un poco el tema, yo voy a dejar lo que yo pienso así muy resumido, y, y yo me voy para Málaga, que me quedan 700 kilómetros. Pero yo me voy con una sensación, digamos, de que, la gente va a tener a mí me gusta que haya muchos gente de la escuela de la facultad gente co comprometida gente creo que, que somos mucha gente estoy en la línea de Carmen lo que pasa nos movemos mucho en muchos sitios pero nos falta más gente entonces vamos a ver no hace falta mucha gente para hacer cosas los 16 noticias que veis hoy en los medios de comunicación las he hecho yo en, con un ordenador y internet no hace falta más a lo que hace es que hace falta tener más capacidad de eso. Entonces, yo voy a decir algunas cosas que son comprometidas en lo que habéis dicho, porque creo que, bueno, me gusta recibir algún apoyo de aliento, porque también recibo muchos insultos a través de Twitter o a través de Facebook y a través del correo, claro. Por ejemplo, cuando escribí el artículo de Telemendicida en el país, no os podéis imaginar cómo se puso el Twitter de la Asociación de Gerentes, que es arroba ASC diresociales. Oh, tengo que bloquear a no sé cuánta gente porque era mala persona porque no pedía tal, vamos, una pasada y en el Facebook también tengo que quitar no sé cuántos entonces que de vez en cuando alguien te diga mira, estamos de acuerdo, pues mira, me viene muy bien porque hay... luego hay otra gente que es cómplice de silenciarme incluso de los míos es decir, hablo de gente que no le interesa el que los la voz de la asociación o tal esté en este tema porque claro, es muy molesta Entonces, agradezco mucho esas palabras La verdad es que lo agradezco en el tema del compromiso comparto contigo eso pero sigue esa dicotomía no puede estar de acuerdo conmigo no sabe si está de acuerdo porque yo tampoco estoy de acuerdo conmigo mismo es que no lo sé qué es lo que hay que hacer en cuanto al, al tema de, de si centralizar en nuestro asunto o abrirlo digamos para hacer sinergias con otros colectivos y otros temas. Yo es una, una en este momento, un planteamiento que, que no lo sé, si lo supiera lo diría, pero no lo sé, pero tenemos que centrar, yo estoy... ...en lo nuestro... ...por ahora estoy en visualizar lo nuestro... ...que es lo que a mí me preocupa... ...yo tengo mucha, yo me fui con mis alumnos de trabajo social... ...a la manifestación esta... ...grandísima que hubo de esta... de ...donde todos los sindicatos... ...desde la CGT... ...hasta USO... ...UGT, comisiones, y todos... ...hicimos una manifestación grandísima... ...y tenía una, un, un planteamiento que es... ...los estudiantes... ...que hacen trabajo social... ...tienen que llevar camiseta verde de la marea verde... ...o camiseta naranja del trabajo social. Claro, yo decía... ...mira, poned a la naranja, que verde hay muchas... ...por lo menos que haya un poco más de... ...además sois todas tan jovenes y tan monas... ...ahí con vuestra camiseta naranja... Y... <risa> ...y de verde y pasáis inadvertidas. Entonces... ...yo es que nosotros somos muy pequeños... ...entonces tenemos que intentar visualizar eso. ¿Vale? Frente a eso, yo discrepo con, con determinados planteamientos que no me gustan, es decir, lo habéis sacado vosotras dos. Yo no me reúno con políticos que están que saben que quieren y que saben lo que nosotros queremos, no pierdo el tiempo. Es decir, vais a hacer un esfuerzo tremendo porque la consejera os reciba, porque el secretario general os reciba, porque eso y además van a utilizarlo en vuestra contra. Van a decir, estamos, esto con todo el cariño, porque además yo, si de algo soy, soy de Carrevolta, de Fin, de la gente que estáis, más al margen de todo. Pero te lo digo con todo el cariño. Es decir, yo con la consejera de Valencia no me reuniría. No me reuniría aunque me llamara. A no ser que fuera para comunicarme que presentaba su dimisión, que entonces se quiera. Y venía de propio de, de Málaga. Sí que me reuniría Con la gente de Compromís, con la gente de Izquierda Unida, con la gente del PSOE, con la gente de no sé qué, con cualquiera que en este momento no sea responsable de lo que están haciendo en Valencia. Y además yo creo que vais a hacer un gran esfuerzo para que no os reciban. Y si os reciben es porque les interesa. Para luego sacar un titular diciendo estoy con. Esto está ocurriendo. Y pensároslo. El Congreso de Trabajo Social lo presidió el que ha hecho la demolición de la ley de dependencia y este ahora es candidato en andalucía por el partido popular esa foto está recorriendo todo el sector si sí, el secretario general del ministerio al cual le aplaudieron 1100 trabajadores sociales ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta ese tipo de cosas hay que saber con quién te sientas yo con chavis me siento donde él diga ahora si viene la consejera no voy con ella a ningún lado ...voy con la gente de Compromís... ...con la gente del PSOE... ...con la gente de UGT, con alguien que en este momento no tenga nada que ver... ...con lo que está pasando en la Comunidad Valenciana... ...de verdad os lo digo... ...creo que hay que plantear esto como un tema de asunto personal... ...yo no me he reunido... ...más que una vez con el director general del Inserso... ...vio que no me podía comprar... ...y dijo pues ala... ...y una subdirectora dijo pues dale algún estudio... digo ...si es que la asociación no hace estudios pagados... ...lo hacemos todos nosotros a pelo... ...entonces claro yo creo que ese tema tenéis que re, re, refrescarlo darle una vuelta nada más mi estrategia por hacer un resumen de esto tendría eh, en cuenta el tema del activismo y de algo personal del compromiso personal en como en cinco grandes líneas una línea que sería reivindicativa con dos eh, digamos con dos trayectorias una que es una reivindicativa global es decir el, el rodear el palacio el palacio de la realeza mañana que lo vamos a hacer correcto correcto ¿no? El 18. No, es mañana a las 12. Bueno, el día bueno, el 29 de otro, vale, reunir eh, vale, y luego el parlamento, es decir, esa es una línea reivindicativa que es bueno estar. Y ahí estamos las camisetas naranjas y se ven las camisetas naranjas y se ve la camiseta de naranjo, lo que sea. Es decir, se ve, se visualizan los servicios sociales. Hay otra línea reivindicativa que es personal, que es lo que yo os decía. Es aquel ayuntamiento, aquella eh, persona... ...que haga una decisión que va contraria a los intereses de las personas más vulnerables de Valencia... y que señalarlo, ahora hay que estar atento, son 15 meses de, peque de pequeños matices... ...de un desmantelamiento poquito a poco, de desangrar el asunto... ...entonces va a haber un concejal de un pueblo que diga, esto lo voy a dejar de hacer... ...este alcalde va a dejar de hacer este proyecto, este alcalde va a dejar de hacer esta subvención... ...para esta entidad de esta asociación, es decir, hay que estar atento durante los 15 meses que quedan, y señalar a las personas que hagan, esa línea reivindicativa es doble es una global y otra más particular 2 hay que buscar la colaboración institucional en aquellos sitios donde se pueda colaboración institucional con, con la línea de trabajo que hemos hablado, de aquellos ayuntamientos o entidades que quieran trabajar en este tema con aquellos partidos que quieran presentarse a las elecciones y trabajar este tema también ayudarles a este tema Tres, hay que iniciar un proceso contencioso administrativo muy complejo y que hay que iniciarlo, porque es que si no, pero lo que pasa es que el contencioso administrativo es muy complejo, Entonces, pero pero hay que hacerlo para que pueda ser el día que sea, para que sea el preludio de las acciones judiciales que posteriormente tienen que venir si esto no se aplica, que es la estrategia del Ayuntamiento de, de, de Zaragoza y la estrategia que ha seguido la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Jaén, que el juez determine. Vale, esto, esto es, es así. Y luego hay una vía que es el tema de visualizarlo a través de, la, de los medios de comunicación, de las redes, de la prensa, etcétera. Todas esas vías juntas pueden dar lugar a que la gente también se contamine. Es decir, diga, bueno, pues yo a esto me apunto, tal y cual. Eso tenemos que hacerlo en positivo. Es decir, esta batalla no podemos perderla, con lo cual tenemos que hacerlo desde el compromiso. Y Ese compromiso lo tenemos que hacer con la seguridad de lo que planteamos, es decir y eso nos va a hacer molestos, esto también es así, es decir a mí no me invitan a los sitios, me acaban de invitar a venir aquí porque no son de la Generalitat, pero la Generalitat no me va a invitar, entonces nosotros somos molestos, pero no somos molestos por lo que decimos, sino por lo que hacen otros, nos pasa como los cipreses, que todo el mundo dice, el ciprese hay que árbol más molestoso, Más triste, dice, coño, es que le ponen en cada sitio, ¿no? Tú no, tú no tienes la culpa de, de, de decir lo que dices, yo no soy el responsable de los datos que da la generalidad el responsable será el de quien está gobernando en la generalidad por pues lo mismo pasa con esto, entonces… Yo creo que esto lo vamos a gestionar. Yo estoy muy comprometido con la comunidad valenciana, por la gente de mi asociación, que es de la comunidad valenciana, que son gente que se la juegan, porque no es fácil ser de la asociación de gerente y estar en este tema. Tampoco es fácil estar en Carrevolta, tampoco es fácil en el grupo de... No me voy a prender el nombre de casa, el así Filsa ¿no? Filsasí. ¿Eh? Ni, ni trabajar en este tema, ¿vale? No es fácil. Pero yo creo que hay que animarnos. Y luego... Lo que no tenemos que hacer es reproches. Cada uno milita y se compromete en la medida que pueda. Es decir, si hay alguien que no quiere o no puede, pues mira, hay gente que se agota o gente que no, no tiene fuerza o gente... Pero mmm, sí que ser conscientes de que con muy poco se puede conseguir mucho. Recordar que, que yo veo a la gente que me ha precedido en el tema de la profesión del trabajo social y tal y luego hay que señalar también, no, no se me va olvidar, aquellos que se meten en esto para medrar políticamente o institucionalmente, aunque sean de los nuestros, ¿eh? o tienen unos intereses muy particulares. Hay que señalarlos. Yo lo estoy señalando y me está costando muchos problemas, pero creo que es importante hacerlo. Es importante hacer quienes tienen intereses privados, personales o particulares o de redes clientelares y se meten en esta historia para que en este tema tal. hay varios lobos disfrazados con camisetas naranjas. Y eso es muy problemático. Tenemos que tener que señalar quiénes son los troyanos y también tenemos que señalar a aquellos que hacen carrera en virtud de este proceso. Es decir, yo no tengo ningún interés. Es más, yo compadezco al tío a la tía que pongan de consejera cuando hay un gobierno aquí progresista. De verdad os lo digo. A esa persona durante cuatro años no hay que decirle nada, haga lo que haga. No le arriendo las ganancias, ¿eh? De verdad lo, ahora me llamáis que yo vengo entonces vengo para pa decirle lo que haría así que yo siempre me tenéis yo estoy muy en contacto con la gente de mi asociación siento que no esté paco que también es un baluarte de, de mi asociación muchos de ellos lo conocéis también a, a paco que es muy comprometido pero creo que tiene un problema personal no pero toda la gente de mi asociación como natalia ángela tampoco ha venido me, Eh, merced y tal que sepáis que estamos eh, siempre pensando con una mirilla ahí pues además los valencianos y valencianas nos dan mucho la vara cuando vienen a las reuniones estas nacionales diciendo no vea y estáis invitados también a nuestros congresos y nuestros, document nuestros documentos para que los leáis, que muchas gracias y que me voy para Málaga